¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos de domingo a domingo, sin restricción. Partiendo puntualmente a las 10.00 de la mañana para quienes nos escuchan en la transmisión en directo a través de nuestra red nacional, radios asociadas y, por supuesto, nuestras plataformas online, principalmente lo que es nuestra página web. www.radionuevomundo.cl, donde además puede acceder a las principales noticias que elabora cada día el departamento de prensa. Y también nos saludamos a todos quienes nos escuchan posteriormente en a plataformas digitales donde queda alojado este programa, o también quienes lo hacen en la retransmisión de las 19 horas, que también va por todas las señales de Radio Nuevo Mundo. En este domingo 24 de marzo, Con Juan Rivera en los mandos técnicos, con Sergio Reyes en la producción periodística, y ya está junto a nosotros para dar inicio al análisis, a la conversación de esta semana política, de las proyecciones de lo que viene. Don Patricio Palma, una semana bastante, bastante、eh, movida, donde tuvimos temas,、eh, todos, por lo menos desde el punto de vista político, Eh, con bastante algidez, algunos de una profundidad que todavía tendrá que darla con mayor perspectiva el tiempo. Nos referimos a, por ejemplo, a la elección de la Cámara de Diputados el día martes, a esta cumbre pro sur, pro norte, como se le denomina, que trajo siete presidentes de América del Sur, entre ellos el de Brasil, Jair Bolsonaro. Una movilización mapuche nacional, una movilización por el agua, una movilización por la vivienda. Y más ratito, don Patricio, para quien está e s n e n directo, Javiera, ¿cómo está?、A、gusto saludarla. El acto por la paz.、Y、estaba escuchando justo ahora antes de salir al, al aire una invitación para concurrir. No que vaya a estar, lamentablemente, pero sí me, me llamó mucho la atención porque estamos hablando de un tremendo personaje de Roger Waters. Estaba viendo el video que se está viralizando, mandando por, por WhatsApp fundamentalmente. Roger Waters, el, el líder de la extinta banda Pink Floyd, invitando al concierto por la paz que se va a realizar desde las 3 de la tarde en el Paseo UNESCO. Mire usted la trascendencia que ha logrado、eh, tener este evento de hoy en Santiago en el Paseo UNESCO. Ayer hubo uno en Concepción, por ejemplo, también importante. Que personas de ese nivel. creo que podríamos decir entre los 10 músicos vivos más importantes en este momento del mundo, preocupados por la situación de Latinoamérica, fundamentalmente la situación de Estados Unidos y otros países hacia Venezuela. Don Patricio Palma, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Hola, Javiera. Buenos días a todas y a todos los que nos escuchan en este día domingo. Efectivamente, yo creo que hay que invitar con, con optimismo, con alegría, con pasión. A este gran concierto que orga organizan juventudes, organizan organizaciones de distinto tipo social en nuestro país y en el que participa lo mejor de nuestra música, lo mejor de nuestra música popular, nuestra música comprometida con causas nobles, y que esta tarde <coughs> pretende señalar、eh, su posición. Y pasar también un momento de alegría, de esparcimiento con chilenas y chilenos que los acompañan en Plaza b u l n e s Creo que va a ser un gran concierto, hacía falta un gran concierto, y de alguna manera se venía anunciando en lo que ha sido la movilización callejera durante la semana, que ha protestado contra lo que se ha llamado este intento de crear una articulación de. Gobiernos y partidos de la extrema derecha latinoamericana orientada a cumplir los intereses de Estados Unidos en América Latina. Y por eso, bien se dijo, más que pro sur, parece pro norte, haciendo referencia a que es el norte de América el que parece impulsar、eh, y orientar este conglomerado que intenta formar. Lo más granado de la derecha latinoamericana, encabezados por Sebastián Piñera. <coughs> y ya que hablo de Piñera, yo creo que hay que destacar que ha caído en algo que ya llega a ser、eh, un poco patético. Las fotografías que lo muestran abrazándose con enorme cariño con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil,、claro. hablan de realmente una salida de madre del presidente Piñera que ha. Trocado todos sus principios defendidos durante tantos años de independencia, de una derecha democrática, recordemos que él siempre firma y recuerda que votó por el no, etcétera,、eh, por la amistad de este personaje que, como bien se ha dicho, es uno de los personajes más siniestros que han surgido en la América Latina en las últimas décadas. Es un hombre que no ha trepidado en decir que a Pinochet. Le faltó matar más gente para haber completado su tarea. A ver, pensemos lo que quiere decir esto. O sea, no le bastó a Jair Bolsonaro con lo que hizo Pinochet en materia de represión en Chile. Y al hablar de Pinochet estamos hablando de todas las dictaduras latinoamericanas, porque él también se ha referido a la que tuvo en su propio país. Pero él va mucho más allá de esta barbaridad que comete contra las. Derechos humanos elementales, primera generación de derechos humanos. No, él habla también contra los extranjeros, contra la raza negra, contra la raza amarilla. Es un racista, xenófobo, m i s ó g e n o y se le p u e d encargar todos los adjetivos que hoy día tienen tanto peso social. Y él, con un descaro abismante, e las entrevistas que tuvo y esa tremenda cobertura de prensa que tuvo nuestro país, negó todo, negó todo lo que está grabado,、sí. lo que está puesto en videos y en grabaciones de audio. Es decir, ya es un carepalismo impresionante el de Jair Bolsonaro. Y entonces llama mucho la atención que este personaje se haya convertido en el favorito del presidente Piñera. Y el favorito de los partidos de la derecha chilena más recalcitrante,、eh, tanto los que están en la derecha agrupados en Chile Vamos, como los que se alinean más a la derecha en la ultraderecha y siguen la huella de José Antonio Cast. Yo diría, queridos a a s u d i t r auditores, que este es un hecho de la máxima gravedad en nuestro país, porque ya que se preste admiración y se abrace públicamente y se saque fotografías sonrientes, Con un personaje que representa lo peor del fascismo moderno, es, es algo que tiene que preocuparnos. Claro, no nos puede extrañar si uno considera que Jair Bolsonaro ha suscrito una alianza con Trump, el presidente norteamericano que ha colocado a su país en la senda de la guerra. Y caramba, qué grave es el intento de Trump y de Bolsonaro. De alinear a Brasil militarmente en la dirección de la OTAN, de la alianza militar que tiene el imperialismo norteamericano con las potencias europeas más relevantes. Esto va orientado, claro, contra, contra todo lo que viene en reacción a la política aislacionista norteamericana, al, al término del, del régimen global económico que se v e n i r imponiendo. Y entonces,、eh, este alineamiento militar de Brasil con Estados Unidos, Pretende ahora arrastrar a Chile. Yo lo considero una cosa de tremenda gravedad. Me recuerda cuando se firmaron los famosos pactos militares en los años 50 entre los países de América Latina y Estados Unidos, que tan caro costaron a la democracia en nuestro continente. Entonces creo que estos dos hechos contrastan, muestran un Chile vibrante, un Chile optimista, un Chile juvenil que se alza, que pretende mirar al futuro cantando en plaza Bundes, y un Chile. Sombrío, alineado con lo peor de las potencias militares norteamericanas y europeas hoy día, a través de esta imagen que sale en todas partes, la fotografía de Piñera abrazado estrechamente con Bolsonaro. Y bueno, hablo de Bolsonaro para representar a los distintos presidentes de países gobernados por la derecha en América Latina que se hicieron juntas en Santiago de Chile. En medio de protestas populares, por cierto, pero conformando una articulación que, por más que se diga que no tiene carácter ideológico, no puede ser otra cosa que una articulación ideológica en función de los intereses más oscuros de Estados Unidos respecto a América Latina. Es una organización que surge con el sino de destruir、eh, lo que se está haciendo en Venezuela. Surge con esa dirección y viene. Traidores como Lenin Moreno, que no vacilan en renegar de lo que hicieron cuando fueron vicepresidentes de Ecuador en el, en el tiempo anterior, y que hoy día incluso acusan de estafas a Rafael Correa, su antecesor. ¿Para qué decir、eh, cuando recordamos que Jair Bolsonaro, Bolsonaro es presidente de Brasil luego que el régimen brasilero impidió? Por la vía judicial que fuera candidato Lula,、eh, pero es interesante recordar simplemente que el que lo metió preso, utilizando toda clase de artimañas judiciales,、eh, el señor Temer, que fue su sucesor como presidente, luego que depusiera a Vilma Rousseff,、eh, está preso también hoy día, por la misma operación Lavallato que dirigieron contra los presidentes. Del Partido del Trabajo Brasilero. Bueno, ese es el panorama que tenemos, es una semana que se inicia en ese esquema, y yo creo que es importante destacar que viene mucho por hacer y veremos qué pasa con este concierto de por la tarde. Así es, a propósito, hoy hay elecciones regionales en Ecuador, lo que será una medición seguramente de fuerzas importantes respecto a lo que está su sucediendo en este país de Latinoamérica. Y también dentro de las movilizaciones, Javier, a que nombrábamos, se nos quedaban、eh, dos situaciones, más que movilizaciones, que sucedieron en la semana,、eh, que son de, tal vez de orden un poco menor, pero que van a afectar, afectan no van a a fuertemente e afectan c t a r f lo que es la vida diaria, la vida cotidiana, el diario vivir de las chilenas y los chilenas. Chilenos, como es、eh, más cierres de empresas y también la situación del registro civil con esta famosa letra chica, porque anuncian gratuidad de algunos、eh, servicios vía online, pero suben considerablemente otros servicios que también son muy importantes. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarlos. Sí, bueno, un gusto saludarlos a todos, a todas.、Eh, yo, la verdad es que bastante contenta también del concierto que hay hoy día de poder asistir. Creo que también. Eh, viene a mostrar algo que es súper necesario que recordemos y que siempre tengamos presente: que es que、eh, las distintas luchas que, que uno puede apoyar o acompañar、eh, tienen una forma de, de expresión que históricamente ha ido de la mano con el arte, con la cultura, y eso también、eh, rescata algo que, que es muy necesario porque、eh, ya este sistema y este modelo hacen. Una vida lo suficientemente difícil、eh, como para no poder、eh, darnos estos minutos que son de lucha, pero que son de lucha en el contexto, obviamente, de、eh, la cultura y, y, de la y de la expresión popular. Yo,、eh, aparte del de concierto, que, bueno, yo creo que vamos a estar durante todo el programa llamando a eh, participar eh, de lo que fue la semana que ya pasó. Rescatar la elección del de presidente de la Cámara, de la oposición, yo creo que eso es importante. Seguro vamos a estar profundizando más el tema,、eh, porque sin duda el Prosur se ha comido la agenda esta última semana y también va a ser el inicio de、eh, la siguiente. Yo en eso、eh, quisiera rescatar algo que、eh, también mencionaba Patricio en relación a este debate que se ha ido instalando de、eh, si el Unasur era un. Una organización ideológica y el PRO-SUR en el fondo viene a plantearse como si fuera、eh, casi una entidad técnica, cuestión que yo creo que al menos tiene que llamarnos la atención,、eh, sobre todo porque no es en absoluta coincidencia de que、eh, los líderes fundadores ahora ya de, del PRO-SUR、eh, vienen a ser personas que、eh, no han tenido、eh, ni un escrúpulo en poder、eh, generar medidas que. Van generando mayor estabilidad para el modelo neoliberal, y eso con todas las consecuencias que ha tenido,、eh, me parece que es al menos、eh, increíble que、eh, venga a plantearse、eh, que el PROSUR es una institución sin ninguna ideología alguna y sin ningún sesgo, y vinieran a adicionalmente a esto a plantear que. Eh, vendría a ser una especie de estructura que está por la integración latinoamericana. Yo creo que,、eh, aparte de estar buscando espacios que sustenten esta hegemonía que los Estados Unidos ha ido perdiendo,、eh, es necesario también、eh, mirar cuáles son las implicancias que tiene, donde ahí ya, lisillamente, el afán de hacer negocios、eh, que benefician a unos pocos. Viene a ser parte también del sustento a, a, a este prosur. De hecho, el mismo Bolsonaro que se mencionaba anteriormente tuvo, estuvo aquí mismo en Chile revisando su agenda de privatizaciones en dicho país. Él ya se juntó con eso de, me parece que eran 14 empresarios y creo que eso también、eh, nos dice algo más y, sobre todo, en un contexto donde、eh, hay cierto enrarecimiento en relación a la integración latinoamericana, porque por un lado. Viene a plantearse、eh, un discurso profundamente xenófobo, anti-migración,、eh, eh, pero por otro lado、eh, vemos cómo, incluso a nivel nacional, el mismo país, el mismo Estado, el mismo gobierno más, más bien,、eh, ha venido impulsando una política que, que, que, que, que logra recoger、eh, un poco、eh, la migración, pero desde el punto de vista que le es funcional a su política. en eso Eh, no sé si, si vieron estos casos de visa por un día,、eh, incluso de una sucursal、eh, que se le estaría dando a organizaciones de ciertos migrantes. Yo creo que también hay que estar bien atentos en, en relación a cómo se va desenvolviendo eso, porque、eh, no solamente hay un contexto de, de, de, de cambio en la institucionalidad latinoamericana o donde hay algunos que al menos buscan hacer. Un cambio en pos de los Estados Unidos, sino que también、eh, hay ciertas cosas pasando a nivel país, y en eso、eh, la polarización que se ha generado、eh, en el debate, donde a mí me, me dio un poco de risa el concepto, pero donde la tercera acusó al presidente de la Cámara y del Senado de afectar la dignidad republicana por, en el fondo, restarse de asistir、eh, a recibir. A personajes tales como Bolsonaro. Este afecta n la dignidad republicana, creo que es un concepto、eh, que sin duda hay que ir abordando porque. Es un concepto ideológico, tal vez, ¿no? Bueno, según probablemente <risa> ellos no lo hacen porque ellos todo lo hacen bajo el margen de, técnicos. Los, de los técnicos, claro. Entonces, bueno, esos son aspectos que, que a mí me.、Eh, que yo quería conversar, poner sobre la mesa. Este debate, sobre todo de lo ideológico y lo no ideológico, y、eh, solamente agregar dos cosas, pero que las podemos profundizar después、eh, respecto al tema educacional. Está esta división del proyecto Admisión Justa,、eh, también un, un tema que ha dado para harto. Y、eh, en el mundo educacional, también el debate que se plantea respecto a los colegios mixtos, que eso ha seguido desarrollándose. De hecho, el Instituto Nacional tuvo una jornada de discusión esta semana. Eh, a lo que se suma el liceo 1 de Santiago el liceo 7 de Providencia, y、eh, donde sin duda se irá abriendo aún más el debate. No, bueno, pero yo, yo creo que、eh, nuestras auditoras se preguntan qué tiene que ver esto conmigo, todo lo que estamos conversando, porque uno de los esfuerzos que hace el gobierno es decir, la discusión política no tiene nada que ver con usted, la discusión política es ideológica y estos caballeros, los políticos, discuten. Cosas abstractas como nociones de democracia, armamentismo, alianza con los Estados Unidos,、eh, acuerdos militares, todo eso es muy abstracto, le parece muy lejano. El problema, y yo creo que eso es lo que tenemos que reiterar siempre, es que eso no tiene nada de lejano con la vida privada de cada uno. ¿A Porque q u í va aparejado esa alianza con Bolsonaro? Va aparejado, por ejemplo, a lo que dice el presidente nada menos que de Asimet en la televisión chilena esta semana. Dice: Oiga, se están terminando las empresas chilenas. Ya casi no queda empresa chilena. 100%. ¿Y por qué? Dice él. Bueno, porque sale más fácil comprar en Estados Unidos o comprar en China y seguir exportando materias primas brutas, sin elaboración. Y las cosas, las tareas más difíciles, bueno, las harán los migrantes. A ver, pero se dan cuenta de lo que significa. Quiere decir que cada vez vamos a ser un país más dependiente de nuestros recursos naturales, muy ricos, maravilla la naturaleza, pero que al final crean una especie de círculo vicioso, porque si no los elaboramos, entonces no tenemos valor agregado. ¿Y en qué se traduce? En que se cierran las empresas históricas de Chile. Hay que recordar ahí lo que clama en el desierto el señor Fantuzzi. Todos conocimos las cocinas Fantuzzi, las teteras Fantuzzi、eh, en tiempos pasados, y de alguna manera había una especie de orgullo de que las teteras de aluminio se hacían en Chile. Bueno, esa empresa, entre otras, ya no produce esas teteras. ¿no? Y yo tengo muy claro que se siguen cerrando empresas, y por eso traigo a colación esto. De las declaraciones del presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos durante la semana, que fue cuestionado y fue criticado por haberse atrevido a decir una verdad. Pero si esto fuera lo único, ok, pero no es lo único. Fíjense que se hace una reforma tributaria en que el punto más fuerte, y esto le toca directamente a cada uno, el punto más fuerte de la reforma tributaria es un regalo o De 883 millones de dólares al año al sector más rico de Chile. Digámoslo así de claro. Aquí se están regalando 883 millones de dólares al año, porque no es una vez, es todos los años. Y eso es lo que se llama el intento de volver a. Integrar el sistema tributario. ¿Qué quiere decir integrar para que todos lo entendamos igual? Quiere decir que una empresa paga sus tributos, sus impuestos, porque usa las carreteras, usa los puertos, etc. Y、eh, después, el dueño de la empresa, el empresario, descuenta de sus impuestos personales los impuestos que pagó su empresa. A ver, yo le digo a usted, señor, a usted, señora. Compañera, compañero, amiga, amigo, usted trabaja, paga sus impuestos, pero no tiene de dónde descontar sus impuestos. Pero el que a usted lo contrata, el empresario, o el dueño de la empresa en que usted trabaja, ese calcula sus impuestos igual que usted, pero después le descuenta los impuestos que pagó la empresa. Por tanto, que pagó. O sea, o sea, dése cuenta lo que esto significa. La empresa usa los recursos del país gratis. Porque el empresario puede descontar los impuestos que pagó la empresa en su favor. Eso es la integración. Eso es lo que se usa en muy pocos países del mundo, porque se considera en el mundo civilizado que ese es un regalo que no corresponde. ¿Ustedes creen que cuando una empresa usa instalaciones portuarias no ensucia? Preguntémosle a los amigos de Puchoncabí. No contamina. No obliga a hacer reparaciones de carreteras. No obliga a que se hagan reparaciones en el puerto. Miren lo que pasa en San Antonio. Bueno, y por eso no se paga impuesto. Esto es fantástico. Lo paga usted, señora, usted, señor. Porque el empresario descuenta los impuestos de la empresa en su beneficio. Ese es el regalo de 883 millones de dólares al año que el gobierno de Sebastián Piñera y Chile Vamos están proponiendo como reforma tributaria. Eso es dicho en pocas palabras simples. Y eso lo vamos a aguantar. Esa es la pregunta, eso lo vamos a aguantar. Porque aquí no se trata de decir, ok, haga el regalo y encontremos otra parte por donde sacar tributo equivalente. Entonces cobramos más IVA. Que el señor o la señora que tiene un negocio y que paga la mitad del IVA que factura o d a boleta, hagámosle que vea el 100%, que él sí que pague, que él sí que lo estrujemos, que pague los 10 pesos que debe. Y el empresario, que descuente sus impuestos, d e los impuestos que ya pagó la empresa. Esa es la política de la derecha, esa es la política de la derecha, y por eso nosotros decimos que la política de la derecha hace daño al trabajador, al chileno y chilena sencillo, y por eso que envuelven ¿no? esta política de la derecha en frases rimbombantes como la defensa de la democracia y la alianza del Prosur. Esa es la cosa. Eso es ideología, entre paréntesis, ¿no? Sí, bueno, porque aquí de técnico no hay absolutamente nada, y en eso、eh, hay que tener súper claro que ninguna idea no le es funcional a algo mayor en este juego, digamos, que intenta instaurar la derecha. Y en eso,、eh, como bien relataba Patricio,、eh, el discurso que hace la derecha con una lectura bastante、eh, sistematizada, ordenada, es súper necesaria, y en eso. Eh, también hablar del de,、eh, e otro lado, la otra parte, donde、eh, la necesidad de poder、eh, avanzar en un modelo de desarrollo para nuestro país sigue siendo profundamente trascendental y、eh, este cierre masivo de empresas que ha habido durante、sí. este último tiempo, donde supuestamente nos habían prometido que iban a llegar los tiempos mejores, también ha sido bastante grande. Y en eso,、eh, solamente por hacer un, un, un recuento, yo.、Eh, Cuando estaba leyendo un par de cosas para venir al programa,、eh, empecé a notar, digamos, todas las que habían habido, y la verdad es que son bastantes: Maex,、eh, Cipal, i a n z a PASTA, Suazo, Cajonera, NIPS, Albano, a Calzados Beba, g u a n t e、eh, la producción local Defensa, Mademsa, Somela, y donde hay otro dato que yo quería compartir. Hay una imprenta importante que cerró esta semana en la octava región, no tengo yo el número, pero que afectó cerca de 100 trabajadores. En, en concepción. En sí, estas son sin duda solo、claro. algunas, no son todas, pero mira, hay un dato donde 1.341 empresas iniciaron su proceso de liquidación de activos, por tanto de,、eh, de quiebra, donde hay un 33% más que en el periodo anterior y donde, ¿qué cree usted de este、eh, aumento que ha habido de los quiebres? Eh, Habrán habido más de pequeñas y medianas empresas o más de grandes empresas, porque en este país la verdad de las cosas que nos sorprende: 61% son pymes、eh, de, esta, de, de las quiebras que han habido en el último tiempo y donde solamente un 16% son grandes empresas. Entonces, también c u e s t i o n e m o s l o ¿cómo se nos va dando toda la información que hay al respecto? Porque、eh, la verdad es que no hay atisbos de que mejore la situación país, d e hecho Eh, toda la prensa que aborda temas de, de, de economía también、eh, han puesto una atención bien importante de que no va a haber una mejora como se había prometido, y en eso、eh, creo que es importante, sobre todo, recapitular esta idea del de e desarrollo de un modelo de, de desarrollo propio para nuestro país que nos permita、eh, ir abordando、eh, la industria, l cómo nos desarrollamos, hacia dónde se utiliza el conocimiento que. Eh, se produce en nuestro país para que、eh, de forma estructural y no、eh, al alero de estos criterios de mercado que finalmente vemos cómo van reproduciendo la misma desigualdad que existe en nuestro país. ¿no? Porque, don Patricio, usted, claro,、eh, junta las principales propuestas legislativas que el Ejecutivo va a impulsar, afectan efectivamente Javier al diario de vida de la gente: reforma previsional, reforma laboral. La reforma tributaria que, se, que, que, que explicaba muy bien usted. O sea, son, son situaciones que tienen que ver con el diario o vivir de las personas y que están tratando que aparezca como l a s discusiones de mundo, del mundo político. Y a propósito de lo que decía Javier a Patricio sobre esta situación de los tiempos mejores convertidos para muchos chilenos en tiempos peores. Eh, vaya que complicado el tema en, en Argentina, donde también el, presidente, el actual presidente Mauricio Macri llegó con promesas similares, sino que ahí definitivamente la situación económica se le ha escapado de las manos pese a los millonarios、eh, préstamos que le ha hecho el FMI, digámoslo de otra manera, pese a tener el país nuevamente、eh, endeudado en miles de millones de dólares. Bueno, estamos viendo en, en Argentina algo que ya conocimos en Chile. ¿no? Es decir, el desmonte de toda una organización económica y social que había tomado muchas décadas construirlo, y que con sus limitaciones, con sus problemas,、eh, funcionaba de acuerdo a lo que los argentinos estimaban que era su manera de vivir. Llega Macri, promete orden, promete cambio, promete. Austeridad promete no ideología y lo que hace es imponer un ajuste de tipo neoliberal extremo en Argentina. Y lo que estamos viendo no es otra cosa que las consecuencias de ese ajuste neoliberal en Argentina, impuesto por Macri.、Eh, lo que está ocurriendo en Argentina es lo que conocimos los chilenos bajo la dictadura de Pinochet. Lo conocimos dos veces, porque Pinochet hizo dos ajustes, ¿no? Entonces, aquí estamos viviendo una de esas situaciones en que el neoliberalismo impone a sangre y fuego, a trocha y mocha, su política. Y entonces los argentinos han visto cómo se restringen los salarios, cómo se despide la gente, cómo los precios cambian de forma. Como cierran las empresas. c ó m o hay empresas que cierran. Etcétera. Y entonces esto ha provocado, bueno, ¿para qué hablar de, de lo que significa esto en términos del comercio exterior argentino? Sí, de la pérdida de independencia enorme que ellos sufren al momento de empezar a deberle plata a quienes terminan b u s c a n d o de c i d i r porque ello eso son un país muy rico, no están acostumbrados. Entonces, hoy día hay una protesta social en Argentina. importante,、eh, Lo más probable es que Macri no sea reelecto, eso es lo que dicen todas las encuestas, ¿no? Pero claro, podría ser reelecto alguien peor que Macri,、si、no, no, no, no, no cantemos cuentas alegres. Lo que sí que está claro que los argentinos están viendo con estupefacción que todas las promesas de tiempo mejor y de bienestar que le hizo Macri no se han cumplido. Y no se pueden cumplir porque se está imponiendo un ajuste neoliberal. Que tendrá resultados tal vez en 5 años, tal vez en 10 años, pero tiene que cambiar todo el concepto de funcionamiento del argentino y de su economía. Esto va contra el pelo de toda la tradición argentina, que era un gran país productor industrial. El país más desarrollado en materia de industria en nuestro continente era Argentina. Y eso Piensen lo que es le e s i g i m o s para un argentino hoy día estar en esta limitación. Y vamos a volver, Patricio Javier, a uno de los temas con los que iniciamos este programa hace ya media hora. Tenemos un contacto con un amigo de esta, de esta casa, con un destacado artista chileno. Nos referimos a Jorge Culón de Inti Yimani. ¿Cómo está, Jorge? Un saludo, un abrazo desde este panel de Radio Nuevo Mundo. g u s t o saludarlo. Hola, buenos días. Bueno, saludo a t o d o s las. A él y a l auditores de Nuevo Mundo de Belén. Mire, bueno, estuvimos, por cierto, comenzando este programa político que hacemos cada día domingo con el evento que hay hoy día en la tarde, con este、sí. concierto por el derecho de vivir en paz que está programado desde las 15 horas en el Paseo b u l n e z de Santiago. Y primero preguntarle、eh, por la presencia. De Intigimani en este concierto que los motivó a estar no solamente hoy día, sino que además en las actividades de, de, de, de promoción que hubo durante la semana, Jorge. Bueno, somos, como, como dicen los víticos, somos un número puesto. Estamos nosotros, naturalmente, por una tradición histórica de nuestro grupo con, la, con los sentimientos populares. Y sobre todo con una idea de, de, de, de América Latina independiente, América Latina dueña de su riqueza, de América Latina que en 200 años, por lo menos la América del Sur en 200 años, nunca ha tenido una intervención militar norteamericana. Sería una tragedia que eso sucediera, porque por una parte, por lo simbólico que sería la propia patria de Bolívar, Pero por otra parte también, porque la política norteamericana、eh, no es、eh, invadir un país y ocuparlo, sino destruirlo.、Eh, todos los países que ha invadido en el último tiempo por s u s e d e de petróleo,、eh, la política sigue a eso, ¿no? no la ocupación de un país, sino la destrucción de todo el tejido social. Entonces, la, el, drama, el drama que estamos viviendo en Sudamérica, si, si las amenazas de este gobierno de Trump se hacen en realidad, Es de p r o y e c c i o n e s de una tragedia incalculable. ¿Cómo observó Jorge u s t esta d e semana, que, donde además está esta visita tan especial, entre comillas, del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o la visita de un presidente derechamente de carácter militarista como Iván Duque de Colombia? ¿Cómo observó usted esta famosa cumbre pro sur, pro norte? Que, que tuvo nuestro país este, este día viernes. Mira, curiosamente, a propósito de lo que hablaban ustedes recién, curiosamente el, el presidente menos, menos sacho, digamos, que, que había ahí era, era Macri. Claro. No, eso nos puede, no puede dar una, una idea de, de la tragedia que está viviendo nuestro, nuestro continente. Ahora, creo que, que sea duro que Bolsonaro. Eh, no han ocultado su, su ideología y no han ocultado en ningún momento sus posiciones. Lo grave es que nuestro gobierno entre en, en alianza y en abrazos y sonrisas y, y cumpleaños felices con esos personajes. Yo creo que eso es lo preocupante para nuestro país. Patricio. Jorge, te saluda, Patricio Palma, desde estos micrófonos. Con mucha alegría compartir un momento con, con ustedes. Eh, que son artistas、eh, surgidos en el combate de gran nivel, de gran calidad, y que no han cejado en este intento de cantar con alegría los momentos de alegría y respetar también los momentos duros que a veces se viven. En ese sentido,、eh, hoy día esperamos un gran concierto. ¿Cómo aprecias tú la participación de los distintos grupos? Y elencos que han incorporado a la cartelera de lo que hoy día se va a hacer en Plaza Urnes. Mira, yo creo que el, el, lo más importante que tiene esto es que la cantidad de, de gente que adhirió y la cantidad de gente que adhirió y no va a poder estar por un problema de tiempo y de espacio.、Eh, es, para mí es el dato más relevante, digamos, porque cuando, cuando hay estos c o n c e p t o s con mucha participación de grupos, claro. Eh, to, toma y cobra más importancia el hecho mismo que el, el concierto. Digamos, ¿sí? los, los artistas pasan a ser una masa también como la que asiste para apoyar, para apoyar lo que se está manifestando.、Eh, la respuesta ha sido extraordinaria y en, la misma, en los mismos eventos que hemos hecho de promoción,、eh, yo he escuchado con, con, mucho, con mucha emoción también a los, a los muchachos más jóvenes que no vivieron lo que nosotros vivimos. Eh, manifestarse con una claridad extraordinaria acerca de la situación que está viviendo Sudamérica. Y son grupos que tienen un gran prestigio y que, y que giran normalmente por, por, por América del Sur, por México, por distintas partes, y, y se dan cuenta de una realidad que, que, no es, que no es abstracta como para muchos jóvenes chilenos. Cuando nosotros hablamos de guerra, cuando hablamos de golpe, cuando hablamos de. De dictadura, de represión, sabemos de lo que estamos hablando、eh, físicamente casi. Pero las nuevas generaciones tal vez lo vean como una parte de la historia, como nosotros podemos haber visto, mi generación puede haber visto la guerra civil española.、Eh, cuando tú vives el, el, el horror de la dictadura, Claro, la situación cambia, cambia completamente. Por eso q u estoy e súper contento de la convocatoria hacia los artistas y de la cantidad de adhesión de los artistas jóvenes que hemos tenido. Javier. Sí, bueno, Jorge, saludarte. Un gusto poder estar contigo en este nuevo programa de Domingo, Domingo sin Restricción en la Nueva Mundo.、Eh, yo quería preguntarte puntualmente por lo último que mencionabas.、Eh, ¿Cuál es el mensaje hacia.? Los jóvenes、eh, hoy día, pero también hacia las familias, yo creo que hay、eh, un afán importante de participar, donde justamente la transversalidad de los artistas que hoy día nos acompañan también habla de una transversalidad que,、eh, seguro, en nuestra sociedad es mucho mayor. Entonces, yo quería preguntarte por qué mensaje le darías tú a esos dos grupos en puntuar, a los jóvenes y a las familias. Mira, yo creo que a la vez es el. De s e transversal es importante también la amplitud de la convocatoria, porque, porque nosotros pensamos, creo que todos pensamos que la, la democracia está hecha de, de, de oposición, está hecha de gobierno, está hecha de contraposición, muchas veces de proyectos distintos, pero dentro de un marco, dentro de, un marco de respeto y dentro de un marco de, de paz, sobre todo. De, entonces, el, el, el llamado no es. No es un llamado a, a un sector de la, de la población, sino es un llamado a que todo el mundo tome conciencia de que, de que cuando, la, cuando la democracia se negocia, cuando la democracia se relativiza, o cuando la democracia、eh, pretende convivir con llamados a una invasión extranjera, es, es extraordinariamente grave. Entonces, por eso es que, que estamos hablando del mundo que le vamos a dejar a estas alturas. En mi caso, a mis nietos, pero, pero en el e mundo en que queremos que vivan las nuevas generaciones, el país en el que queremos que vivan las nuevas generaciones. La nueva Entonces, yo, mi llamado es, es a que hoy día asistan las familias, es una manifestación realmente y sinceramente por la paz, porque aprendamos, no solamente tenemos el derecho de vivir en paz, sino que tenemos el deber de defender ese derecho. Sí, Javier,、no, perdón.、Eh, yo, bueno, concordando con lo que tú mencionas, este derecho、eh, de vivir en paz,、eh, no sé si nos podrás dar un adelanto de、eh, lo que vaya a ser hoy día en términos de, de, de, de este mensaje. Yo sé que mencionabas tú el mensaje político que se iba、eh, a, a transmitir en términos de la convocatoria al concierto, pero bueno. Eh, a ver si hay alguna novedad de la cual también podamos informar a nuestros auditores y auditoras. Mira, en general, yo no, no, no sé qué, qué, qué exclusividad puedo dar.、Eh, vamos a, a participar, creo que los artistas ya han sido, ya han sido suficientemente nombrados. Bueno, está,、eh, no sé, estamos como Rey, Villacariño. Sol y lluvia, eh, eh, y y a p u nosotros, en fin, hay una, una amplia, amplia, una amplia carrilla de artistas, y como te digo y te repito, ha superado largamente nuestras expectativas cuando pensamos en hacer esto. Y, y yo creo que, que, que la, como te digo, no, no es un concierto concertado、eh, de la manera que, que nosotros acostumbramos a hacer un recital. Es una, es una manifestación de artistas que se une a una manifestación popular. p o r q u e tal vez una, una pregunta que, que muchos auditores tal vez se hacen.、Eh, me pasa lo siguiente: uno、eh, escucha las nuevas manifestaciones artísticas, los jóvenes están siempre recreándose. Hoy día tenemos un predominio de lo que se llama lo urbano en muchos sectores de autores y de. Participantes en eventos de, de música, y claro, uno dice los jóvenes están en esa nueva modalidad, en esos nuevos ritmos, esas nuevas formas de expresión, pero no me llama la atención que cuando está en Tijimani en un escenario y canta una canción que se hizo hace 50 años, todos los jóvenes la corean con ellos y la cantan, se saben la letra y vibran tal vez con la misma intensidad. Con q u e vibran cuando cantan una expresión urbana. ¿Cómo e x p l i c a m o s este fenómeno? ¿Cómo esta increíble vitalidad de lo que fue la nueva canción chilena, el canto nuevo y todas las expresiones que han seguido durante estas décadas? Yo, yo, nosotros, claro, siempre creo que siempre buscamos explicaciones y muchas veces hay, hay, hay explicaciones. Que tienen que ver con, con la parte más subjetiva de la, de la sociedad. Yo creo que la generación nuestra, la generación que vivió la unidad popular, de alguna manera, que además es una generación súper potente, la generación de los 60, por、pues, todo lo que pasó en el mundo, o sea en el mundo de la música, que en los cambios culturales tremendos, el comienzo de una apertura contra, un, contra una mentalidad tremendamente patriarcal y tremendamente represiva que existía hasta los años 60. Más allá de, incluso de los cambios sociales importantes que Chile encabezó,、eh, hubo un cambio cultural sin duda en todo el mundo. Y eso ha, ha hecho parte de una refundación de la cultura.、Eh, pasó a tener una importancia que antes no t e n í a la, las culturas consideradas marginales, las culturas ancestrales, las culturas alternativas, la misma cultura pop. No sé, yo sabía el. Otro día el El legendario ya concierto de burbacarne que, que, que nuestro presidente se encontró con la realidad digamos, violentamente、eh, es una muestra también de cómo, de cómo esa generación ha marcado las generaciones siguientes. Entonces, de, de hecho, lo, lo, yo creo que los grupos jóvenes.、Eh, Andan, andan en busca también de un camino, no entra la música y entra el arte y entra la música popular por muchas ventanas, digamos, pero, pero adentro se va, se va encontrando y se trata siempre de, de ese lenguaje extraño, ese lenguaje difícil de definir y difícil de entender cómo, cómo actúa además en, en, en la sociedad, que, que es la música. Entonces, hay, un, hay una búsqueda, pero, pero sin duda. Y yo me considero y nos consideramos tremendamente afortunados. Nosotros somos parte, como ya del DNA de la identidad nacional. Entonces,、eh, pasan las generaciones, pero, pero somos una generación no solamente que influyó en esos cambios, sino una generación que entregó sangre también a la, a la historia de Chile.、Eh, tal vez desde la g e s t a de la independencia, no hay una g e s t a La guerra del Pacífico, de la cual no deberíamos s e n t i r o s t a orgullosos tampoco, pero bueno, pero las la gestas que, que, que entregan mártires al, al, a, las, a las causas son gestas que no mueren, que hacen pasan a formar parte de la, de la identidad más profunda de las naciones. Muy bien, Jorge, queremos、eh, agradecer este contacto con, de Domingo a Domingo con Radio Nuevo Mundo. Esperar que hoy por la tarde, desde las 15 horas, sea no solamente un gran concierto, que seguramente lo va a ser por la calidad de los artistas que estarán presentes, sino que es muy masivo por el concepto, por lo que se quiere manifestar digamos, el pueblo de Santiago referente al derecho de vivir en paz. Muchas gracias, Jorge. Sí, perdón, quiero, quiero decir algo. Que ¿Sí? recién recibimos aquí, sobre todo, sí que es una exclusiva para Nuevo Mundo. Hemos recibido el saludo de, de Roger Waters y de Pink Floyd para el c o n c e p t o de esta tarde. Mire, qué importante. Muchas gracias, Jorge. <risa> bien, una, un abrazo. Un abrazo, e s t bien. Así es, pues Roger Waters se、eh, decíamos. Y, bueno, parece cuando yo decía de Nante que estaba entre los 10 artistas vivos, tal vez más importantes en este momento del mundo. Uno de esos 10 también seguramente es Paul McCartney, donde el presidente se llevó una tremenda pifiadera. No era un video, era un montón de videos en un concierto que no era barato, además. ¿no? no, no era un concierto popular. Su público o sea, objetivo no, o sea, estuvo el, el, ahí. Claro, muy, muy. <ríe> Ahora, ¿qué es lo que era interesante esta combinación de lo que decía Jorge en cuanto.? A grupos, claro, ellos están marcados por la unidad popular, por la guerra de Vietnam,、eh, hasta por la guerra civil española, decía, pero están en esa combinación. Me refiero a grupos más antiguos, como i n Tijimani,、uh -huh. o de mayor trayectoria, como i n Tijimani, Yapu, Sol y Lluvia, que marcó la lucha contra la dictadura, con grupos nuevos como Villa Cariño, Moral Distraída, La Banda Conmoción, Evelyn Cornejo, Tomo Como Reyla, Carmen Prieto, Pancho Villa, Manuel de Carroña, Cholo Mandinga, Juanito Ayala, Héctor Pavés, La Folk Band, Ancatu a l Quinta, el hijo del gato, a l Quinta, l e g u a y o r v u Noarias, Imaginación, Orígenes, los Guara, Guaraos y los Primera. s Son parte de los grupos que aparecen en el afiche de la convocatoria para esta tarde. Sí, muy interesante lo que mencionaba Jorge en relación a esta mezcla generacional.、Eh, yo solamente、eh, compartir una reflexión porque cuando uno ve que hay un compromiso con las luchas de América Latina, Eh, con nuestra independencia de los Estados Unidos, independencia real me, me, me refiero.、Eh, creo que también、eh, hay un fenómeno que se da donde hubo algunos que justamente son aquellos que están tomando estas decisiones, el PRO-SUR,、eh, la intervención、eh, Yankee, etcétera, que quisieron enterrar todo lo relacionado con esta cultura. Lo que ellos no se dieron cuenta. De que esta cultura funcionó igual que una semilla. La quisieron enterrar, pero de alguna u otra medida, esta semilla logró、eh, crecer, germinar y existir y expresarse mediante artistas como los que hoy día también van a estar、eh, en este escenario, en el Paseo Bulnes,、eh, defendiendo las mismas ideas, porque、eh, la verdad de las cosas es que hay varios que. Que, que desearían que esto no, no hubiera sucedido, pero igual que este fenómeno donde una semilla logra germinar,、eh, aquellos que quisieron enterrarnos hace, no, hace muchos años atrás, bueno, no tanto s realmente,、eh, ven c o m o hoy día、eh, se florece desde estas mismas trincheras tan importantes en las luchas del pueblo y donde la verdad、eh, hay que solamente asistir con las familias,、eh, con todos aquellos que. Eh, q u e r a m o s ir a manifestarnos pacíficamente por la paz en América Latina. Y don Patricio, disculpe que lo interrumpa ahí su comentario, porque mire, nos vamos ahora a la región de Los Ríos. Ahí hemos tomado contacto con el senador、eh, Alfonso de r o e s t e senador del Partido Socialista, quien ha asumido、eh, la semana pasada como vicepresidente del Senado. Queremos agradecer este. Contacto, senador Durresti, con Radio Nuevo Mundo, con el programa político de este día domingo. ¿Cómo está? ¿Un gusto saludarlo. Un gusto saludarlo a esta hora de la mañana y aquí estamos efectivamente en, en Valdivia,、eh, comenzando una semana regional y contento de haber podido asumir la vicepresidencia del Senado con una agenda bien clara junto al presidente Jaime Quintana para poder. Acompañar、eh, las la luchas, la, la, los desafíos de, de este año electoral, de este año político, que sin lugar a dudas nos van a convocar en, en distintos frentes para unir y avanzar en una posición con un programa que ojalá. Puede、eh, concretarse. Senador d u r r e s t uno de los temas que hemos tratado en esta primera parte del, del, del programa、eh, tiene que ver con lo que fue esta reciente cumbre pro sur, para muchos llamada también pro norte, por su cercanía con el gobierno norteamericano de Donald, de Donald Trump.、Eh, ustedes, como mesa, estuvieron、eh, de alguna medida en la palestra、eh, por el tema de no asistir a esta Almuerzo, entiendo que era el día sábado, porque fue, era, era como una actividad una,、eh, distinta a Prosur、eh, con Jair Bolsonaro. Eh, se le acusó de poco republicano. b u e ahí Javier tenía el concepto exacto que le habían, que le habían、eh, dicho a, a quienes no habían querido asistir, la mesa del Senado, la mesa a o Afectar la, la dignidad republicana. Afectar la dignidad republicana. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede contar de esto? ¿Cuál fue la conversación, la decisión que tomaron ustedes como mesa en el Senado y su opinión sobre este pro-sur, pro-norte y la visita de este señor、eh, Jair Bolsonaro? Miren, en primer lugar,、eh, creo que. Eh, no es un momento oportuno y no s u n una instancia internacional que convoque. Uno respeta que las decisiones, las relaciones internacionales, las tiene l d e la República y se puede juntar con quien quiera, eso es parte de, su, de, de las facultades, las prerrogativas. Pero hacer este encuentro es precisamente, prácticamente, alinearse en función de、eh, los intereses norteamericanos y extensionar nuestra sociedad. Extensionar, digamos,、eh, una mirada mucho más latinoamericanista que debiéramos tener, mucho más integradora. Y creo que ahí es un desacierto por parte del gobierno de Piñera. Y en el otro sentido de la pregunta,、eh, la decisión de no asistir fue absolutamente、eh, concordada con Jaime Quintana y señalamos que de ninguna manera íbamos a estar presentes en un almuerzo con un presidente como es、eh, Bolsonaro, un hombre que es. Eh, eh, Racista, un hombre que ha atacado permanentemente、eh, a las mujeres, a las minorías, que se ha referido de manera brutal respecto a Chile. En eso seamos muy claros: alguien que no solo admira y ensalza a Pinochet, sino que ha dicho con todas sus letras que aquí se mató poca gente, que aquí se d e b i ó haber torturado menos y haber matado más. Y uno tiene un principio político, ético. Para reunirse con determinados、eh, representantes internacionales o con, o con otros actores. Yo respeto al pueblo brasileño y ellos han dado un presidente allá ellos. Pero como vicepresidente del Senado, uno también tiene la convicción y la obligación de marcar posiciones respecto a eh, personas, q u e lo digo con toda su s s letra, s fascistas, que、eh, tienen un discurso de odio, un discurso、eh, absolutamente confrontacional. Y que, Eh, al menos en Chile creo que no es posible. Yo lo he dicho muchas veces: uno tiene adversarios, uno pelea, discute con sus adversarios, pero ese tipo de conceptos hay que eliminarlos de、eh, nuestro debate político de relativizar los crímenes de lesa humanidad, de hacer discurso de odio, discurso claramente m i s ó g e、eh, n o homofóbico. No, no, no, no soy partidario y por eso creo que hay que tener convicciones, hay que decirlo con toda su s s letra s y al parecer al presidente Piñera o a. Sectores conservadores les cayó mal, nos trataron pésimo desde el punto de vista que no estábamos cumpliendo nuestra función de representación del Senado. Pero creo que uno tiene que marcar ciertos límites, si no, va normalizando、eh, actitudes o, o posiciones、eh, como las la que ha señalado Bolsonaro. Y eso creo que le hace muy mal a nuestra democracia y le hace muy mal a los sectores, además, que nosotros representamos en este, en este país. Don Patricio. Senador, buenos días. Gusto de saludarlo. Un gusto.、Eh, bueno, yo creo que usted dice bien cuando se refiere a, a lo que significó la llegada o la irrupción de estos personajes en nuestro país y su recepción por el presidente Piñera. ¿Qué es lo que puede esperarse después de este quiebre, verdaderamente,、eh, de lo que va a ser el trámite de la agenda legislativa en lo que viene? Porque están presentados una gran cantidad de proyectos por el Ejecutivo. Hay una agenda de. Iniciativas que a veces tienen un origen parlamentario.、Eh, ¿Cómo se ve, cómo se aprecia desde el Senado lo que viene ahora en materia de lucha política por las、eh, iniciativas legales que están en discusión? m i r a el gobierno quiere retomar la agenda legislativa y, y trabajar con、eh, proyectos que son de la esencia o que son importantes para ellos en materia de educación. Ahora e s t esta situación de. Eh, control de identidad de, de los 14 años,、eh, la, gente, la reforma、eh, tributaria están en su, en su derecho, pero、eh, ahí también es obligación del, de la oposición de ejercer las mayorías. Nosotros somos mayoría en las dos cámaras. Y ahí también un llamado a que nadie se, se pase de listo y nadie se quiera desmarcar. Nosotros somos mayoría parlamentaria en ambas cámaras, la oposición. El pueblo de Chile, si bien le, le dio un triunfo. Eh, contundente a Piñera, que lo respetamos siendo demócrata、eh, para encabezar el, el gobierno,、eh, le dio también una mayoría sólida de oposición a ambas cámaras. Y es ahí donde tenemos que concentrar la lucha política y la lucha social para decir que ese tipo de proyectos no van a pasar. No va a pasar una reforma tributaria que quiera、eh, eximir y quiera condonarle、eh, impuestos a, a los más ricos, que, pueda, que quiera facilitarle a las empresas.、Eh, Pagar menos impuestos. Nosotros vamos a estar siempre disponibles a revisar un sistema tributario, pero que tenga una progresividad, que eh, eh, grave a los más ricos, que se puedan establecer nuevos impuestos desde el punto de vista del de medio ambiente, regionales. Siempre uno va a estar dispuesto. O en el caso de discusiones de nuestro sistema penal, uno podrá modificar y buscar fórmulas para combatir la delincuencia, combatir la inseguridad, pero no a costa de recortar los derechos de niños y niñas en nuestro país o de. Militarizar、eh, la Araucanía o、eh, simplemente darle más atribuciones a Carabineros cuando hemos visto que no han tenido un buen funcionamiento en los últimos años. Entonces,、eh, yo creo que ese es el debate político: unidad de la oposición, marcar claramente、eh, esa fuerza en ambas, en ambas cámaras.、Y、también atento que determinados sectores、eh, políticos de,、sí. de, de la oposición no, no escuchen el canto de sirena que a veces el gobierno ha tratado de impulsar para.、Eh, Sacar sus proyectos. Yo creo que ahí está el desafío y es ahí donde tenemos que、eh, concentrarnos y、eh, serán las mayorías democráticas del Parlamento las que aprueben leyes y no、eh, simplemente la voluntad de un gobierno que claramente quiere imponer su agenda. Javiera. Sí, te saluda Javiera Reyes, panelista del programa. Yo quería preguntarte、eh, principalmente por、eh, este elemento que el gobierno intenta instalar en su estrategia respecto a. A la mayoría que tiene la oposición en ambas cámaras, aquel concepto, el obstruccionismo.、Eh, ¿Cuál es tu análisis respecto a esto? o、eh, q u é t a n realidad o no?、Eh... Mire, el, el, el gobierno, yo creo que está con un poquito de s o r d e r a selectiva, solo quiere escuchar lo que, lo que a ellos les favorece. Y en un sistema democrático, obviamente,、eh, las mayorías tienen que ejercerse. Yo insisto, yo no me niego a poder discutir sobre cualquier materia, eso es parte de la, de la democracia, pero tienen que conjugarse las distintas alternativas y creo que también ahí tiene que estar el talento de la oposición de no señalar simplemente no queremos reforma tributaria. Yo creo que podemos hacer una reforma tributaria que avance, por ejemplo, en、eh, mayores tributos regionales, que avance, por ejemplo, en.、Eh, Entender la nueva economía, entender eh, eh, cómo hoy día se desincentiva, por ejemplo, cómo fueron los impuestos verdes, se desincentiva esta monstruosidad de, de, de aumento de, de contaminación.、Eh, yo creo que tiene que haber talento y capacidad de la oposición de no decir simplemente no queremos esto, no queremos, no queremos、eh, absolutamente nada. Yo creo que en el mundo del trabajo, respetando absolutamente los derechos de los trabajadores, Respetando, por ejemplo, la discusión importante que se ha hecho, que de ninguna manera se v a a disminuir、eh, las indemnizaciones de los trabajadores, incluso la bancada de diputados socialistas presentó un proyecto para aumentar el, el mes por año. Hay que entender y hay que anticipar, por ejemplo, que viene una transformación tremenda en, en, en el comercio electrónico, en el, en el trabajo.、Eh, Eh, a distancia, entonces、eh, la robotización tenemos que entenderlo, tenemos que discutirlo, tenemos que、eh, avanzar en materia de f p pero hay que decir: si nosotros no tenemos una reforma previsional, vamos a una catástrofe desde el punto de vista de la cantidad de jubilados que vamos a tener con pensiones muy bajas. Yo ahí es donde digo que tiene que haber un justo talento de decir,、eh, oponernos a、eh, propuestas neoliberales del gobierno, pero también tener、sí. la capacidad de proponer qué sistema previsional queremos, qué sistema laboral Queremos para nuestros trabajadores qué sistema impositivo para mejor recaudación、eh, vamos a establecer. Entonces, ahí los equipos técnicos, yo creo de la oposición, los equipos técnicos que nosotros trabajamos en el Parlamento,、eh, tenemos que buscar propuestas, al menos como. Senadores socialistas, nosotros propusimos ya hace dos años y está circulando un, un interesante libro que trabajamos con un sistema previsional distinto, un sistema que está、eh, cuantificado, justificado y no s o l o decir no quiero más FP, yo tampoco quiero más FP, pero ¿qué es lo que lo hago? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el procedimiento para que podamos tener buenas pensiones en un corto plazo y sea un, un sistema sostenible? Ahí presentamos una propuesta, es un sistema、eh, mixto, un sistema. Justificado, cuantificado. Entonces, yo creo que esa es la, ahí está la, la, la clave de la, de la propuesta, que en definitiva la ciudadanía advierta que hay una oposición, hay un conjunto de, de actores políticos, de partidos,、eh, eh, organizaciones que、eh, se oponen a lo que plantea、eh, el gobierno de Piñera, pero tenemos una propuesta ahora. A propósito de estos días que tuvimos el aniversario del de, Día del Agua, ¿qué es lo que hacemos respecto del agua? ¿Cómo recuperamos el agua para todos los chilenos? ¿Cómo establecemos un sistema de、eh, mayor solidaridad y de recuperación de ese, de ese bien tan importante que hoy día está mercantil, mercantilizado y que está prácticamente、eh, en manos de los poderosos que l o s inscribieron? Y ahí es donde yo creo que tenemos que buscar propuestas concretas, técnicas,、eh, propuestas de. de De, que hagan carne. Lo último, mira, si me permite,、eh, después de la marcha del, del, del 8 de marzo, que fue pero increíble, que fue pero multitudinaria, ahí hay distintas expresiones, hay distintas expresiones de la desigualdad que tenemos en el mundo en, en, de, de género. Bueno, ¿cómo lo establecemos? ¿Cómo, ¿Cómo rompemos o achicamos esa brecha? ¿Cómo incorporamos y valoramos, digamos, el esfuerzo, el trabajo que hacen miles de mujeres? ¿Cómo efectivamente rompemos esas inequidades que existen en? mucho En el mundo del trabajo, en el mundo de la, de la convivencia, en la sociedad conyugal, esa, esa situación anacrónica en que castiga a la mujer. Bueno, ahí es donde tenemos que tener propuestas y creo que ese es el desafío de nuestros equipos políticos, pero también técnicos. Senador Durresti, queremos agradecer que nos haya、eh, contactado, que hayamos podido contactarlo. También saludar a través suyo a nuestros auditores ahí en v a l d í n en 92.1 FM, para toda esa hermosa zona que usted representa, que es la región de Los Ríos. Así que muchas gracias por esta conversación de día domingo, esta conversación política, y seguiremos en contacto. No, para ustedes, un gran abrazo y felicitaciones por su programa y el debate que. Que generan en nuestra sociedad un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Está ahí el Senado, va, bueno, el Senado y, el, y el Congreso. Va a estar los temas que, que planteábamos, Patricio Javier. A un comienzo, e s t o s temas que,、eh, como los transformamos a las personas, a nuestros auditores, a nuestras auditoras, a nuestros vecinos, decirles son temas que tienen que ver Con su calidad de vida, que tienen que ver con su diario vivir, que tienen que ver con el tipo de sociedad también que queremos construir, que tienen que ver con la delincuencia, porque con una sociedad donde es más justa, donde hay menos pobreza, donde hay、eh, mayores oportunidades, sin duda que también disminuye los niveles de delincuencia, que entre paréntesis, hay otra promesa incumplida de este actual gobierno. Antes de la pausa. Mira, antes de la pausa, <coughs> llegan expresiones de salud a Jorge Culón por su. Por sus palabras, creo que es importante destacarlo. Jorge Colón tiene, un,、eh, tiene una repercusión en sectores muy amplios de nuestra sociedad. Es, un, es una voz importante y cuando esa voz va acompañada de talento artístico, caramba, qué pesa. Y lo segundo es que creo que, bueno, el senador Durresti siempre、eh, mantiene una postura que yo celebro mucho.、Eh, Porque mira, mira la tarea parlamentaria en una perspectiva amplia y no se pierde en lo principal.、Y、lo principal es que hoy día hay una agenda que la oposición tiene el deber de analizar y concluir en medidas que signifiquen avances reales para la sociedad. Y no hablo solamente del bono o de la buena palabra o del de buen gesto. Hablo de. Iniciativas que conformen un proyecto, que es el gran déficit que hasta ahora muestra nuestra oposición al gobierno de Piñera. Un proyecto quiere decir que hay una mirada hacia adelante en la cual se inscriben las iniciativas parlamentarias, se inscriben las nuevas ideas. Y creo que él, de alguna manera, cuando habla de las cosas fundamentales, cuando habla del trabajo, de las nuevas modalidades del trabajo, de lo que viene en materia de intercambio, Cuando habla de pensiones, está precisamente poniendo el acento en las cosas que tenemos que pensar. Así es el paraguas, digamos, del de marco en el que la oposición puede desarrollarse. Yo,、eh, en el orden invertido, con respecto al senador Uresti. Deuresti. Deuresti, perdóneme, perdóneme.、Eh, yo me quedo con el concepto de la sordera selectiva, la verdad, me parece <risa> interesante. Creo que hay que profundizar en, esa, en este concepto、eh, que se le ha atribuido al gobierno. Y respecto al e otro contacto telefónico con Jorge Culón, bueno. Eh, más que seguir haciendo la invitación, donde、eh, también nos compartía esta primicia que, bueno, la habíamos hablado en todo caso al comienzo del programa,、eh, del video de Roger Waters,、eh, pero donde siguen sumándose apoyos a este concierto por la paz. Yo creo que ese es el mensaje que Jorge transmitía y que yo al menos quisiera seguir haciendo eco a través de la Nuevo Mundo. A las 15 horas, paseo b u l n e s de Santiago, concierto por la paz. Yo me voy a quedar con una frase de Jorge Colón: Somos un grupo de artistas que se unen a una gran manifestación popular por la paz. Pausa y a regresa de domingo a domingo sin restricción y la conversación con el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo t e l l e r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 o i g a yo entre paréntesis, esto no, no es de política, sino que es de... a mí me encanta la región de l o p r Yo creo que Valdivia está entre mis dos tres ciudades favoritas donde estaba ahí. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar alguna vez en la Semana Valdiviana. Muy bonita, muy impactante. O sea, si no, los invito y saludo a nuestros auditores 92.1 FM. Tenemos muy buenos, muy buenos amigos ahí que además nos ayudan a mantener la radio allá en, en, en Valdivia, porque hay que subir un cerro para que esta antena transmita. Para, que no solo para Valdivia, ¿eh? Valdivia y los alrededores en el 92.1 FM. Así que saludamos también a todos quienes、eh, hacen posible que estemos allá en la región. De Los Ríos. Partía con ventaja el senador Durreste, entonces, en, en este programa. Claro. Tenía, tenía un patrocinio. t e n o s o Pero yo, yo me sumo a, a, a la importancia de la región de, de Los Ríos, por cierto. ¿Javier? ¿O vamos c o n t a c t a m o s ya? No, si estamos bueno, con el contacto, estamos, hay c o n a c a r l e con el contacto.、Ya. ¿Cómo está, diputado Guillermo Teller? Gusto de saludarlo en esta. Cierre de semana, proyectando la próxima, un cierre de semana muy, muy intenso. Como lo decíamos a un comienzo del programa, elección de la Cámara de Diputados, ProSur, ProNorte, esta cumbre, Bolsonaro, la gran manifestación mapuche, el tema del agua, la vivienda, y por cierto, el concierto por La Paz, donde tuvimos hace poquito rato a Jorge Culón, uno de los artistas. De los muchos artistas que estarán presentes y que encabeza esta gran actividad. c ó m o estaba, diputado, imagino que todos estos temas han implicado que usted ha tenido una semana bastante movida, ¿no? Sí, algo como m i d i a la ha tenido. <risa> Pero, Pero está, estamos bien. ¿Está bien? Sí. Está. Yo、sí. quiero está... está... mandarle al tiro un saludo a Julio Buga para que se mejore. e s t bien d i s p u e s o Me mató porque yo no lo saludé. <risa> Así que saludamos aquí al conductor habitual de este programa, Julio u g o que se mejore su, su salud. Que se mejore, a v e s a a e r como. Yo p e n c í automáticamente eso.、No. Como, como Jorge Alís, que se mejore. Diputado, e n t e m o s en materia. Esto es el intervencionismo. Que se mejore,、ahora. que se mejore. Sí, sí, padre. Quedo atento a sus comentarios. Lo llamo de vuelta. Lo,、eh, llamo, claro. lo pensé, pero no lo dije. No, esa fue ¿Ah? es muy buena. Esa es muy buena. Yo creo que esa nos, es, retrata, esa、sí. nos retrata de cuerpo entero. ¿eh? <risa> esa es la mejor de todas. Es que eso parece que me acordé risa, <risa> que Lo pensé, pero no lo dije. Ahora sí, diputado, oiga.、Eh, Usted estuvo, lo vi en Canal 13, con una posición bastante eh, directa, eh, sin dobleces, por así llamarlo, referente a esta cumbre del Prosur, tomando como base lo que fue una declaración del, del, del Partido Comunista. ¿Por qué no nos cuenta para nuestras auditoras, nuestros auditores, la posición del Partido Comunista respecto a esta cumbre, que además tuvo como anexo el día de gira, porque fue aparte de Jair Bolsonaro? Bueno, lo que nosotros hemos dicho es que este, famosa, este famoso ProSUR, que, que va a reemplazar, según Piñera, Unasur, Unasur fue un, un organismo de integración sudamericana muy importante, que jugó un gran papel, de la cual incluso Piñera、eh, fue presidente p r o t é m p o r e un momento. Eh, pero han conformado Prosur, que no tiene nada que ver con la integración latinoamericana, porque、eh, va a juntar a una serie de países de l mismo signo ideológico, todos de derecha, algunos de ultraderecha, como como el gobierno de Brasil. Entonces, es,、eh, en s vez de ser un un organismo de integración, hemos dicho que es de desintegración.、Eh, Porque es un organismo como para confrontarse con el resto de las naciones que no adhieren a él y que no adhieren también por razones ideológicas, por lo que es lógico. Porque si se está planteando como un organismo de derecha, aunque Piñera dice que no tiene nada de ideológico, a veces dan ganas de reírse cuando hacen estas afirmaciones nuestras autoridades. La verdad es que es profundamente ideológico y, y, lo, y, y lo manifiestan las palabras de, de Piñera, de Bolsonaro. De Duque, etcétera.、Eh, y desde luego que nosotros rechazamos la presencia en Chile de Bolsonaro、eh, por, por todo、sí. lo que representa. Y, y yo creo que este ha sido un, un repudo transversal, el que se ha producido desde la expresión de autoridades parlamentarias, como el presidente de la Cámara y del Senado, que no fueron al famoso almuerzo. Eh, yo sé que muchos parlamentarios fueron invitados también, que tampoco fueron, y yo creo que consiguió que fueran algunos muy de derecha, y hizo que la, la persona que apareció más apegada a él en esta carrera que tiene en casa con, con la presidenta de la URI,、eh, quien está más, quien d e t e c t a más cercanía, y ahora también c o p i n i e r o n que era porque se le p e g a d a a Bolsonaro.、Eh, y Dicen que ganó la, la presidenta de la UDI ¿verdad? en esta carrera de tener la mayor simpatía con Bolsonaro. Bueno, esa fue la, la expresión de, de nuestra declaración. Indudablemente,、eh, como lo dijo Piñera en uno de sus discursos,、eh, la derecha se va a transformar en guerreros contra el socialismo del siglo XXI. Esa es una provocación, es una abierta provocación. Eh, porque dice que el socialismo del siglo XXI ha fracasado,、eh, claro, pero tampoco mira la situación en Argentina o en Brasil,、eh, que vamos a decir, no son del socialismo del siglo XXI, pero están bastante complicados desde el punto de vista económico. Bolsonaro, por razones económicas, ya ha bajado en un 15% la encuesta y hay grandes protestas sociales, y en Argentina lo mismo, inmensas protestas sociales. Y Macri muy p o r el suelo en la encuesta, una, a pesar de que él ha recibido más de casi 70 mil millones de dólares de ayuda del FMI en pocos meses,、eh, mientras que a Venezuela en pocos meses le han quitado casi entre 20 y 30 mil millones de dólares ¿verdad? por parte de Estados Unidos. Esas son las. La, la, la forma como tienen que batirse los países y para que podamos hacer un cuadro comparativo, entonces, de c u á l es la economía en n i n o y otro lado.、Eh, nosotros, desde luego,、eh, estamos por ¿Sí? esa confrontación tajante, nosotros estamos por el diálogo, estamos por la paz, que América Latina sea una zona de paz, como lo acordó la CELAC. Y no una son una confrontación de guerras, de intervenciones militares. Javier. b u e n o d í a z diputado. Un gusto poder、eh, tenerlo en este contacto días, telefónico. Yo, junto con saludarlo, quería preguntarle、eh, en, sobre la unidad de la oposición, en dos sentidos. El primero, en cómo,、eh, qué análisis puede hacerse desde la elección de. El presidente de la Cámara que se llevó adelante y también en el sentido programático más de proyección. Bueno, mire,、eh, en realidad, la unidad de la oposición en este momento no hay, no hay una formalización, no hay conversación entre los presidentes de los partidos, ¿no? eh, pues, reuniones bilaterales, de eso hay mucho. Pero no, no ha habido la voluntad ni ha habido la capacidad de reunirse, ni siquiera para analizar el momento político que estamos viviendo. Lo que a mí me parece que es grave, porque no aprovechamos este, este momento que, en cierto modo, es de crisis del gobierno, es de baja, de l a popularidad, que la gente empieza a reclamar, se empiezan a producir grandes protestas en nuestro país, como las de las mujeres y otras,、eh, pero la oposición. No, no cuaja、eh, en el sentido unitario, un compromiso, con propuestas claras al país,、eh, como incluso pensando en las próximas elecciones. Ahora, ¿dónde se ha dado algún proceso de seguridad? Es la Cámara de Diputados, donde se logró ganar la mesa de la Cámara de nuevo, no sin dificultades, teniendo cuenta incluso que la, la primera vuelta de la votación. algunos parlamentarios de oposición votaron por el candidato de la derecha ¿eh? que ganó la, el candidato de la derecha ganó la primera votación lo que había sido muy grave teniendo la mayoría de la oposición en la cámara h a b e r e n t r e g a d o la cámara a la derecha ¿eh? Eh, bueno pero eso se subsanó y se subsanó gracias a otra cosa a que se ha estado trabajando en torno a temas concretos como por ejemplo la reforma tributaria Y ahí se ha presentado una propuesta común de la oposición, se le ha presentado al gobierno, el gobierno se ha visto obligado a responder, ha tenido que reconocer errores del gobierno, y vemos entonces cómo、eh, ya haberse producido la unidad empieza a producir un efecto positivo en la oposición. Y esto se va a empezar a, a hacer también en relación a, a la reforma tradicional y a la reforma laboral. Entonces allí hay. Yo diría un posicionamiento、eh, de cierta unidad. Yo creo que también las la, la juventudes políticas han avanzado mucho más en reunirse, en conversar, en realizar actividades conjuntas, como por ejemplo este gran concierto por con la paz hoy día. Y, y yo diría que donde se da con más fuerza el proceso unitario es en el movimiento social. Que claro, allí no es para ir a dirimir、eh, políticamente las cosas, pero、eh, las organizaciones、uh -huh. sociales saben que si, si el acuerdo no es político o social, no hay posibilidades de avanzar en reformas profundas en el país. La sola,、eh, la sola protesta social no basta siendo la base de, de todos los cambios. Sin embargo, tiene que haber un direccionamiento político con objetivos claros ¿no? y, y tiene que tiene que dirigirse a、eh, tener posiciones de poder en el país. Bueno, así está la situación de, del proceso unitario de, de hoy día. Yo creo que es muy importante que se siga manifestando lo que está ocurriendo en las organizaciones sociales, manifestaciones de diversa índole. Y que yo creo que van de una u otra manera、eh, obligando o van a obligar a las direcciones políticas de los partidos a tener que juntarse y conversar. Diputado, después del martes agitado de la elección de la Cámara, hubo una reunión convocada por el nuevo presidente o por la nueva directiva, por la nueva mesa de la Cámara de Diputados, con todos los jefes de bancada. Y el, en el caso puntual del jefe, del nuevo jefe de la bancada comunista, el diputado Boris Barrera,、eh, confirmó en declaraciones a Nuevo Mundo que,、eh, que, que hay una、eh, disposición de trabajar mínimos comunes en el Parlamento. ¿Qué, qué, ¿Cómo ve usted esa situación? Eso es, eso es así, pero yo le he advierto que no sin dificultades, es así, pero no sin dificultades, y.、Eh, Eh, sí, lo que está ya acordado es、eh, tener un documento, redactar un documento que se s t á redactando y aprobarlo, y eso seguramente va a estar、eh, ya a la, a la vuelta de las semanas de Chical en l a cuales nos e n c o n t a m o s ahora. Pero sí, es efectivo, así es.、Eh, Presidente, buenos días. Patricio Palma, los s a l u d a desde p a r a g u a n Hola, l e c buenos días. Eh, creo que usted ha señalado algo realmente muy importante, presidente,、eh, cuando, cuando dice que、eh, la posibilidad de una unidad de la oposición tiene que ver mucho con el desarrollo del movimiento social. Y esta semana, yo creo que particularmente el movimiento social se expresó en muchos planos. Va a culminar hoy día en la tarde en,、eh, con esta, este concierto. Pero en la semana hubo manifestaciones de derechos humanos, hubo manifestaciones por la vivienda,、eh, hubo muchas manifestaciones reclamando por las pensiones. Entonces, yo creo que hay、eh, multitud. Bueno, está el tema del agua que ha recorrido el país. El tema Mapuche. ¿no? El tema Mapuche、sí. terminó con una violentísima represión, además. Bueno, tal como fue en Santiago, cuando. Muchos jóvenes y organizaciones sociales protestaron p o r la visita de Bolsonaro. ¿Cómo, ¿Cómo seguir articulando este movimiento social? Yo creo que allí、eh, está probablemente una de las claves del desarrollo social político del país. ¿Cómo se aprecia la continuidad de estas acciones? Porque, claro, aparecen como un poquito, un poquito difíciles de igualar en la marca que puso la concentración de la marcha de las mujeres. ¿Qué podemos decir sobre esto? Ahora, yo creo que igualar esa cantidad de personas en la calle va a ser muy difícil. ¿sí? Eh, yo creo que esa es expresión de que las mujeres、eh, han tomado un rol muy activo en la política nacional y en la lucha social que va a seguir adelante. Pero eso no, no significa que vayamos a men menospreciar las otras actividades que se han producido y que se van a seguir produciendo. y que de igual manera son t a multitudinarias b i é n son m y que sumadas unas a otras constituyen una gran cantidad de gente que representan a diversos sectores del movimiento social.、Eh, yo creo que lo importante de todo esto,、eh, o sea, lo, que, lo, lo, lo importante es cómo se unen en, en, en, en un solo esfuerzo todas las demandas, todas las demandas de todos los sectores. Y yo pienso que eso lo va a presentar、eh, muy claramente, lo podría representar el paro e l cual está llamando la Central Unitaria de Trabajadores. Yo creo que ahí no solo van a estar presentes las demandas laborales, también las demandas de las mujeres,、eh, las demandas del pueblo mapuche, las demandas de los pobladores, los pensionados,、eh, todo lo que sea h manifestado. Contra los abusos, yo creo que eso va a ser una, un gran movimiento contra los abusos que se producen en el país de toda índole y que no tienen respuesta muchas veces, y las respuestas son、eh, no favorables a las personas. ¿no? Eh, yo creo que eso es lo importante, y, y acordémonos que viene la marcha del NOMAFP o la movilización NOMAFP, viene el paro de la Central Unitaria de Trabajadores, es decir, hay muchas movilizaciones y otras que se están. Gestando、eh, entre los ciudadanos. Hay una, hay una reunión, hay una, una especie de congreso de los usuarios de la salud que seguramente también va a determinar otras movilizaciones. Así que yo creo que esto no, no va a terminar, esto sigue adelante. Javiera. Sí, bueno,、eh, yo lo que quería también e x Someter a discusiones todo lo relacionado con el control de identidad, este proyecto de ley que lanzó el gobierno.、Eh, algunos dicen que tiene un afán de retomar agenda, otros lo han catalogado directamente de populismo. ¿Qué análisis hace usted, diputado, respecto a esto? Bueno, yo podría recoger los análisis que hacen los expertos en nuestro país que dicen que, que no es necesaria una ley como esta, ¿no? Que ya la ley contempla el control preventivo, que lo pueden hacer las policías de acuerdo con la justicia、eh, y que tienen manga ancha para hacerlo, es decir, no hay casi restricciones.、Eh, y todos los estudios dicen que no es necesario. Entonces, claro, como viniera、eh, el gobierno de acuerdo a lo que le plantean ciertas encuestas, encuestas de l momento y del sentimiento del momento y de algún sector de la población. Que él trata entonces de, de extender a toda la población,、eh, hace estos proyectos, porque como tiene algunas dificultades en el Parlamento,、eh, porque no todos estamos de acuerdo, o hay una mayoría que no está de acuerdo con sus su p o l í t i c a r re, e、eh, g r e s i v a de tratar de echar abajo reformas que ya están o leyes que ya están y que favorecen a los trabajadores、sí. y a la ciudadanía, entonces,、eh, mientras tanto. Porque ha sido muy pobre、eh, el, la producción、eh, legislativa de este Ejecutivo. ¿no? Entonces, nuestras tantas mandan estos proyectos que pueden ser hasta de rápido despacho, pero que、eh, encierran también medidas muy regresivas, que podrán dejar conforme a alguna gente por un tiempo, pero que finalmente se van a demostrar contrarias a, a los derechos de los niños, en este caso, por ejemplo, en esta ley.、Eh, y además, Lo ha anunciado concretamente el ministro de la Secretaría de General de Gobierno, de que ellos van a tratar de gobernar al máximo por decretos. ¿no? Es decir, tratar de no ir al Parlamento,、eh, sino que、eh, imponer por decreto algunas medidas que、eh, vayan en la dirección que me he dicho, r e s t r i c t i v a de los derechos de la ciudadanía. Bueno, esta es una política nueva, sería bastante grave que. Se continuará aplicando, en realidad es una política que se inicia con Piñera, ¿no? que yo recuerdo que en sus primeros meses, precisamente a través del Tribunal Constitucional, intentó formalizar、eh, varias decisiones decretadas en forma arbitraria.、Eh, hablando, Pero ahora, lo ha, claro, ahora lo ha reiterado el secretario general de gobierno. Claro, y eso es una cosa realmente seria porque el Parlamento tiene la posibilidad del Parlamento de rechazar un proyecto de ley que no corresponda. Rechazar o modificarlo, es decir, legislar. Legislar, si、es、tiene、así. que haber legislación, según el l e g i s l a d o r el ejecutivo y el parlamento. Hacer su función. Pero a el b i e n o q u e imponer. ¿eh? Eso es bien, bien delicado lo que está ocurriendo, porque en nombre de la democracia se está restringiendo justamente a uno de los poderes del Estado、ah, f u n d a m e n t a l en una democracia como la nuestra. Presidente, a propósito de, de estas cosas,、eh, durante la semana se conoció el fallo. Eh, de uno de los casos más emblemáticos de atroces torturas de la dictadura, que fue el, el caso de los quemados. Y digamos, las familiares de, de las víctimas en este caso protestaron y han protestado mucho porque consideran que la pena acordada fue insuficiente. ¿Cuál es la postura que usted tiene respecto de esto? Bueno, yo creo que no podemos estar.、Eh No estar de acuerdo con los familiares, nos parece absolutamente、eh, razonable lo que, está, lo que están haciendo. Es indignante que después de tanto tiempo, además, se den estas penas, que son penas mínimas, que no, no responden a lo atroz、eh, de los crímenes. Entonces, desde luego, que nosotros v a m o s si es que tenemos la posibilidad de acompañar a, a los familiares y solidarizar con ellos en todo lo que sea. Necesario para tratar de revertir e s t a p e n a diputado, usted para este periodo legislativo sigue las mismas comisiones, defensa, vivienda, ética y ética. Sí, todas las mismas comisiones. En el caso de la comisión, que no, no es para preguntarle <risa> por, por dos comisiones.、Sí. No, la ética la vamos la hoja, pero en el caso de la comisión de defensa, han habido dos hechos que. Que han marcado este, esta semana, un, uno, una continuidad de varios meses, que tiene que ver con la situación de irregularidades en el ejército, esta vez、eh, relacionada con los comandantes en jefe, centrado fundamentalmente en uno, ¿eh? eso es como bien extraño, en Fuente Alba, pero también la situación que、eh, ocurrió en Iquique, donde el ejército confirmó la veracidad de estos videos de. de d El maltrato que sufría el c o n c r i p t o que ingresó con un fusil, me entiendo que es su fusil que tenía asignado y asesinó a dos clases.、Eh, ¿Cómo ve usted esto, estos temas? El tema, primero, primero el de, la, de las situaciones de corrupción que sigue involucrada el ejército y ahora esta situación que además siguen apareciendo videos ¿eh? porque pareciera ser bastante extendido. Y muy, todos dicen: No, pero si esto ha sido toda la vida, los c o n c r i p t o s han sido maltratados toda la vida, etcétera, etcétera. Bueno, mire, en, la, en la Cámara de Diputados, que no tienen que estar directamente con la Comisión de Defensa, nosotros no alcanzamos a ver el tema de Iquique, porque, porque se produjo después la última reunión de la Comisión de Defensa, pero seguramente se va a ver, ahí se van a pedir explicaciones, y yo sé que nuestro compañero Hugo Gutiérrez, que es el diputado de Iquique, él está juntando firmas para una comisión investigadora de ese hecho. Eh, lo que es muy necesario. Y en relación a, a, a las irregularidades en el ejército, bueno, son varias las, las comisiones investigadoras que se han llevado adelante a delante d la Cámara con, con resultados muy negativos respecto del de tema de la corrupción al interior de esta. Ahora la Cámara lo que no puede hacer es sacar un informe y si resulta en los datos. Que debieran ser conocidos por el Ministerio Público b u e no tienen que enviarse al Ministerio Público. o Y es lo que se ha hecho? Pero eso lo está viendo la justicia. Ahora,、eh, lo que sí、eh, nosotros lo que estamos discutiendo, y como partido hemos sacado una declaración, incluso, es que no pueden seguir las cosas como están en las Fuerzas Armadas. Sino que tiene que producirse un cambio en cuanto a la autonomía que tienen las Fuerzas Armadas para manejar los recursos financieros y también para otras cosas, pero esencialmente en este punto. Y eso tiene que ver con terminar definitivamente con、eh, la doctrina de la seguridad nacional, que de alguna manera、eh, establecía que las Fuerzas Armadas debían controlar a la sociedad entera, no o sé, sea, como los. Que e lo grande de lo que ocurre en esta sociedad. Y por lo tanto, d e b e n estar fuera de la sociedad y tener cierta autonomía. Y esa autonomía se la dieron durante la dictadura. Y aunque la doctrina de la seguridad nacional、eh, fue de alguna manera por decreto eliminada, sin embargo, p e r d u r a l a f u e r z a m á s en estas cuestiones、eh, prácticas. ¿no? Porque siguen teniendo esta gran autonomía. Y por eso es que se ha producido. Esta inmensa cantidad de gobos, de defalcos, de desvíos de, de plata, de uso de manera、eh, suntuosa incluso por algunos generales,、eh, lo que es una vergüenza para el ejército. Yo creo que hay muchos oficiales que ya manifiestan su descontento y creo que eso está recorriendo al exterior de las fuerzas armadas porque es un desprestigio enorme el que tiene las fuerzas armadas en, en la ciudadanía.、Eh, Y eso hay que remediarlo, indudablemente. Ahora sería necesario que desde el interior de las Fuerzas Armadas naciera, ante esto, una reacción desde el propio nuevo comandante en jefe, los altos mandos. Algo ha dicho el nuevo comandante en jefe, pero no se ve todavía mucho qué es lo que van a hacer. ¿Ah? El gobierno ha sido muy débil, ha tomado medidas paliativas.、Eh, Y esto no solo tiene que ver con este gobierno, yo creo que de manera p o l í t i c a hay que decir que tiene que ver también con el gobierno pasado, con todos los gobiernos que han dejado hacer. Usted ha visto cómo los ministros de defensa han empezado a plantear disculpas o que no sabían o que no podían hacerlo o que la ley lo impedía. Claro, efectivamente, a veces hasta los ministros tienen las manos amatadas para、eh, poder meterse, y m i s c u r i r s e dentro de esta autonomía que tienen las fuerzas armadas. Y a eso es lo que hay que ponerle remedio. Está en el Senado, se está discutiendo la nueva forma de financiamiento a la Fuerza a r Más a para poner fin a la libre servidora del cobre, pero no se están analizando cómo y por qué y para qué se necesitan estos fondos, que son una gran cantidad de recursos. ¿no? Eso no está claro. Y en la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto que de alguna manera mejoraría la carrera funcional y los militares. Pero que mantiene intacto todo el sistema de, de pensiones ¿ah? de, de las Fuerzas Armadas, que indudablemente、eh, son privilegiadas en este aspecto respecto del resto de la, de la población. Que tampoco nadie se ha atrevido a sugerir una modificación al respecto, que no se trata de dejar a los militares de manera desprovista, pero、eh, sí producir algún mayor equilibrio. Eh, con el mundo civil, porque estamos discutiendo pensiones, ¿no? se ha discutido una reforma de pensiones para el mundo civil. Que la verdad, por lo que yo veo, viene en migajas ¿no? de parte del proyecto del Ejecutivo. Y entonces,、si、empezamos a hacer las comparaciones, se producen comparaciones odiosas que tampoco creemos que se produzcan.、Eh, bueno, eso es lo que yo le podría decir respecto del tema de las Fuerzas Armadas. Hay muchos temas más, pero creo que estos son. Muy importante ahora en este momento. Diputado, yo quería preguntarle sobre、eh, una serie de ataques que han habido principalmente contra、eh, personas que tienen una orientación sexual distinta o también una identidad de género diferente.、Eh, ya s u m a más de 13 casos lo que va del año. Y bueno, la verdad de las cosas es que ha habido harta reacción por parte de organizaciones sociales.、Eh, A Raíz de、eh, estos ataques violentos, de hecho, en una de, de las comunas que usted representa, hubo un caso que fue bastante emblemático, emblemático de un joven que、eh, un, un grupo de personas le rayó esvásticas en el, en el cuerpo, le, le, le, le hizo marcas, digamos, de ese tipo. Entonces, la verdad es que hay cierta preocupación al respecto y, y es un tema que.、Eh, La verdad es, es importante, sobre todo por los niveles de violencia que ha alcanzado. Yo quería、eh, preguntarle sobre esto, conocer su opinión y, y, y qué nos pudiera en el fondo contar. Bueno, nosotros rechazamos ese ataque que se produjo ahí en Pedro y en l Cerda. Solidarizamos también públicamente con la persona agredida. Y nos parece que hay que tomar más medidas que estamos estudiando. Eh, y también tenemos algunas conversaciones con el Ministerio Público de la zona sur. Le estamos pidiendo para、eh, conversar sobre el tema y cómo se da esto. Está muy ligado a todo el tema de los delitos que se producen, que hay una c e r t i f i c a c i ó n lo, Los delitos、eh, que tienen mayor connotación por la cantidad que se producen son. Eh, las agresiones eh, eh, violentas hacia las mujeres, la violencia intrafamiliar. Y estos,、eh, esto que es, es producido por、eh, sectores, no sé cómo calificarlo, neofascistas,、eh, bueno, si、sí, hay discursos de esta naturaleza, como las que hace el presidente de Brasil, i m a g í n e s e que evidentemente e q u hay sectores que.、Eh, Que se hacen cargo de esto y que en, en la práctica entonces actúan en los hechos convencidos de que están actuando bien.、Eh, yo creo que eso tiene que ver también con cómo legislar、eh, para proteger、eh, a estas personas. Y, y eso es lo que estamos viendo. Don Patricio. Sí, yo quería、eh, insistir un poco en el tema que usted estaba planteando recién,、eh, diputado, que es.、Eh... Sí, está, me dice Javier que estamos siendo una especie de pimpón aquí. <risa> Pero es un tema muy importante. Yo recuerdo sí, que el, el Partido Comunista, y, y digamos, usted mismo participando en, en una declaración que sacó hace un par de semanas respecto de, de las Fuerzas Armadas, que yo creo que no ha tenido la difusión que merece un tema tan importante y una postura tan clara. Y en este caso, <coughs> mi pregunta va a. ¿Qué otras iniciativas podría tomar el Parlamento respecto d esto? e Porque yo tengo presente que, para todos los efectos prácticos, las Fuerzas Armadas son un compartimento estanco. Tienen un sistema de salud distinto, un sistema de pensiones distinto, un sistema laboral diferente. Prácticamente en todas las esferas funcionan como un compartimento aparte. Entonces, ¿qué iniciativas podría tomar、eh, el Parlamento respecto d e ¿Cambiar esta situación o hay que esperar una reforma constitucional? No, el Ejecutivo podría hacer p a n t e a m e n t o O sea, todo lo que significa gastos, que son gastos del Estado,、eh, lo puede hacer el Ejecutivo. Y también lo que s i g n i f i c a yo creo,、eh, cambios en, en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas pero también, tiene que hacerle el Estado. Nosotros podríamos ver algunas reformas constitucionales, nosotros estamos estudiando algunas cosas. No es fácil, es complejo.、Eh, hay defensa f é r r e de, de la situación como está.、Eh, yo, por ejemplo, firmé un proyecto de ley en la Cámara, que es una iniciativa en la Cámara, que es transversal, y que nació de un parlamentario de derecha. Donde él plantea que el Cocena podría pasar a, a ser una especie de revisor de cuentas de、eh, los gastos de, de, de la Fuerza Armada y que ésta debe dar cuenta cada seis meses ante el Cocena. O sea, todos sabemos que el Cocena es un organismo creado bajo la dictadura, está constituido por el presidente, el ministro de Defensa, el presidente de la Corte Suprema, el Contralor. Los presidentes de ambas cámaras y los comandantes en jefe.、Eh, a muchos les pareció extraña esta propuesta y que yo haya firmado esta propuesta. Pues yo la firmé porque es una manera de abrir la discusión sobre el control de los fondos, de las patas l de las Fuerzas Armadas.、Eh, y ahora, claro, es un organismo que viene de la dictadura, pero ¿qué cosa no viene de la dictadura? Si esta es la constitución, viene de la dictadura. Lo que hay que hacer es cómo transformarlos por otro, cambiarlos por otra cosa. El Consejo también. se Puede cambiar. Entonces habían cosas como que, mire, pero ¿cómo van a revisar las cuentas los propios comandantes y jefes que tienen derecho a voto en Cosena? Entonces yo digo, bueno, en ese caso, d e b e n i n h i b i o de votar, si hacemos un cambio, lo podemos ampliar y decir, en los casos en que se revisen las cuentas, la remisión de cuentas a las Fuerzas Armadas, los comandantes y jefes no tienen derecho a voto en Cosena.、Eh, se ha dicho que. La mayoría de los asesores de e s cocena son ex-militares. Bueno, pero entonces hagamos que la mayoría de los asesores sean asesores civiles de los organismos civiles que están en el cocena. Es decir, y se pueden producir cambios y, y, y, y, y se merece l n c l e podemos cambiar el nombre? Claro que le podemos cambiar el nombre. Entonces,、eh, lo que se trata es buscar cómo legislar, porque las cosas están tan ahorradas, como ustedes e s t á n tan ahorradas que es difícil meterle más. Pero, por ejemplo, aquí se podría abrir una posibilidad. Ahora,、eh, si a mí me dicen solo el coser a c o m o está, yo tendría que votar en contra. Pero si logramos introducirle modificaciones, sí sería una modificación que abruda la pena. Yo llamo la atención, diputado, y creo que hay que decirlo en este programa: este es el único programa donde estamos hablando de estas cosas, aunque parezca increíble. Porque en la prensa parece que le, le tuvieron que intervenir, creo que están embargadas las, varias casas de la, de la esposa del general Fuente Alba... ...o Fuente Alba,、eh, evaluadas en 1.200 millones. Claro, están, las casas están embargadas, lo cual demuestra que efectivamente hay ahí una situación completamente irregular. Sin embargo, cuando se va un poco más al fondo. Los programas en las radios o la televisión no se habla de lo que estamos hablando acá. Y yo creo que es bueno llamar la atención de nuestros auditores. O hablan muy poco, o h a b l a muy poco, superficialmente. En cambio, aquí estamos tratando de conocer el pensamiento de una fuerza política que realmente pretende dar un vuelco en esta situación y hacer que las Fuerzas Armadas pertenezcan realmente al país y no sean un cuerpo independiente. Es que yo creo que hay, existe el público de que. Cuando uno habla de estas cosas, está hablando contra las Fuerzas Armadas. Y yo quiero dejar tajantemente claro que no estamos hablando contra las Fuerzas Armadas. Históricamente vivimos un proceso en que, claro, pudiera pensarse ahora v i e n e la vendeta t de los comunistas contra las Fuerzas Armadas, pero no es así. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que haya c a m b i o en todos estos temas de la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, pero que también se produzcan u c a m b i o respecto a la conducta que han tenido. s o b r e v i o l a c i ó n a los derechos humanos y también estamos trabajando en ese sentido.、Eh, se han tomado iniciativas ya、eh, en, la, en la Cámara、eh, para introducir、eh, el tema de los derechos humanos en toda la, la, la, la preparación previa de los militares, pero、eh, y, y estamos dando esa discusión y que creemos que hay que darla más a fondo. Y yo también en este sentido, yo espero que las palabras del comandante g i e cuando anunció que tenía todo un periodo reflexivo sobre los 50 últimos años del ejército,、eh, que sea efectivo. Y porque, el, el, porque yo entendí que el objetivo de esto era depurar al ejército de,、eh, de este bochorno, del bochorno de grave de、eh, la corrupción, pero también. Eh, salvar o sacar el ejército de ese papel tan oscuro que le tocó cumplir con el golpe de Estado y con la dictadura.、Eh, yo creo que eso es, es muy, sería muy importante avanzar en eso y, y creo que las fuerzas armadas pueden ayudar en esto. Ellos mismos pueden a、ah, ese reconvencimiento: es que no todo tenga que imponerse desde afuera, pero es evidente que todo tiene que avanzar hacia. La subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil. Eso t i e n e que quedar muy claro. Diputado, quería、eh, volverlo a un tema que、mmm, tiene que ver con una de las comisiones que usted, que usted integra, que es la Comisión de Vivienda.、Eh, son dos, dos consultas relacionadas. La primera tiene que ver con una importante manifestación que se realizó el día、eh, de ayer, este sábado. Eh, de los、eh, pobladores sin casa, de los pobladores sin vivienda,、eh, que lamentablemente terminó、eh, reprimida por fuerzas especiales porque le dieron un trayecto muy corto, le habían negado el permiso, creo que se lo dieron el viernes pasado a las 8 de la noche.、Eh, pero hubo una manifestación importante: fueron miles de, de familias que marcharon desde Plaza Italia hasta Humada, que era más o menos el, el lugar que tenían la autorización. Eso por una parte, y por la otra,、eh, si con este cambio de gobierno, ¿cómo va el trabajo que usted tiene en el distrito、eh, con múltiples comités de, de vivienda? Sean en trabajo, se, se, se avanzan. ¿Cuál es la situación que se da ahí en el, en el distrito respecto a los comités de vivienda? Bueno, yo quisiera decir que. Hace tiempo que tenemos una política de vivienda en el distrito y, y se avanza y no se ha deteriorado ese avance, quiero decir. ¿eh? Eh, Porque hemos trabajado con el Ministerio como Ministerio y yo creo que así lo han entendido las nuevas autoridades del Ministerio y le han dado continuidad a ese trabajo, que es una relación de tratar de resolver los problemas, no postergar los problemas, sino que resolverlos. Eh, eso habla bien del ministro, y fíjese lo que estoy diciendo: h a b l a bien del ministro. Ay, porque algunos dicen que nosotros somos solos,、eh, contestatarios, que contestatarios, que no queremos que nada avance, que nada. Ya, no.、Eh, ha habido una buena relación, y sí. Ahora,、eh, yo creo que es muy importante la marcha y tendrán que venir más manifestaciones y los pobladores. Es decir, no porque exista una buena relación con el, con el ministerio. No van a protestar los polobres, tienen que protestar y tienen que seguir protestando, porque, claro, si se demoran 12 años, más años incluso, en conseguir una vivienda social, como se llaman, ¿no? nosotros d e b e r í a m o s cambiarle el nombre, porque por vivienda digna, ¿sí? eh, la verdad es que mucho tiempo. Ya en esas casas, los que estaban allegados ya tienen a su vez suballegados. ¿sí? Entonces son miles, son 500.000 viviendas que faltan para, para las personas que no tienen vivienda para l l e g a d o gente que vive en campamento. Pero hay como 2 millones o、no, 1.300.000 casas más que tienen tal grado de deterioro、eh, que también constituyen un problema muy grave. Ahora,、eh, Yo creo que en el Ministerio de Vivienda se ha ido conformando una política durante todos estos años, que、eh, por lo que me he dado cuenta e la discusión en la Comisión de Vivienda y, y habiendo escuchado a expertos de todos, los,、eh, de todos lados, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de la derecha, de la izquierda, del centro,、eh, como que hay allí un pensamiento transversal、eh, de cómo seguir avanzando y se ha ido perfeccionando. Materias en relación a la vivienda. Lo que sí es que aparece como pobre y hay algunas cosas、eh, pobres, la velocidad de su desarrollo, porque pues la estadística parece muy buena, Chile a parece muy bien en relación a otros países, pero la gente es la que sufre. ¿no? Los números son muy bonitos, uno dice, mire, bajó de 5 a 4, que bueno, un tremendo esfuerzo, pero ahí está la gente, oye, son miles. Son miles de familias son miles de, de personas, 500.000 personas o familias sin vivienda, es mucha gente, una gran parte de la población. Eh, eh, entonces, eh, yo creo que lo que hacemos todos es tratar de colaborar por resolver los problemas con el máximo de eficiencia. Ahora, un desarrollo mayor en vivienda no va a existir mucho el país en su conjunto, no desarrolle su economía. Y busque formas de intervención del Estado incluso mucho más eficaces. Porque hoy día los únicos que construyen viviendas son las empresas privadas y no el Estado. Como de alguna manera se hacía antiguamente que construían privado y el Estado. Ahora solo las privadas. El Estado que podría darle más velocidad y calidad incluso a la construcción de viviendas, tiene prohibido de acuerdo a la Constitución a, a ejercer esta función. Diputado, yo、eh, agarrar lo último que usted estaba diciendo. Se ha hablado bastante sobre bueno, el cierre de empresas. La verdad es que es un número que no ha dejado de crecer.、Eh, comentábamos también antes un dato de que hay un 33% más de,、eh, de empresas que iniciaron su proceso concursal de liquidación de activos, es decir, de quiebra durante el último año. Eh, tiempo donde、eh, en su mayoría la verdad es que son pequeñas y medianas empresas. Eh, podrían, eh, quería preguntarle su opinión、eh, respecto a esto, pero、eh, no solamente en función de lo que ya ha pasado, sino que seguir profundizando esta idea de、eh, cómo Chile puede、eh, encasillarse, digamos, en, en vías del de desarrollo real. No, bueno, si seguimos como estamos con esta política, la verdad es que van a seguir cerrando empresas, y sobre todo la mediana y la pequeña. Es、eh, eh, si、decir, productivamente la economía se va a deteriorar. Puede que crezca, hay empresas que, por ejemplo, las fábricas de calzado se transformaron ahora en importadoras netas del calzado. Hasta ahora importaban partes del calzado, pero le daban trabajo a la gente. Ahora, nada de eso. El, lo que paguemos en zapatos aquí lo van a ganar trabajadores en otros países. ¿Mm? Eh, y así está ocurriendo con otras empresas y, y van a empezar a quedar mucho cesante por la automatización, p u e s ustedes ya que en las carreteras, por ejemplo, la gente que cobra los peajes ya empieza a desaparecer de las casetas, en los supermercados, los cobradores en algunos supermercados ya no existen. Eh, en otros países ya casi no existe nadie que esté cobrando, ya se automatizó todo,、eh, y ya hay empresas que están automatizando sus funciones.、Eh, puede que grandes empresas que necesitan piezas y partes de, de parte de la pequeña y media empresa ya no lo van a necesitar, ¿no?、Eh, en fin, ¿no?、Eh, Hay que pensar muy bien en la situación que estamos entrando.、Yo、digo que mientras no exista un nuevo proyecto de desarrollo en el país, proyecto de desarrollo y desarrollo productivo,、eh, que tenga en cuenta estos cambios y esta dinámica, pero que proteja a los trabajadores,、eh, se pueden poner muy complejas las cosas. Usted ha visto que la precarización del trabajo ha crecido notablemente, de un 20 y tanto por ciento saltó al 37 por ciento. Y eso es alto, una precarización muy grande del de trabajo en nuestro país. No hay trabajo de calidad. Y, y los sueldos se mantienen, nuestro medio, muy bajo. Eh, eh, eso tiene que, que cambiar, pero, pero solo con una política de fomento donde el Estado, lo vuelvo a repetir, tiene que tener una posición rectora. eso no quiere decir que se deje del lado la empresa privada. Por ejemplo, lo que oí conversando con el embajador chino, él me decía que en China el 60% de las empresas son privadas. El 60% estimulan incluso la empresa privada. Pero el Estado se reserva el control de todas las empresas estratégicas y la dirección del proceso、eh, de crecimiento y el proceso productivo en el país. ¿No? Eh, eso en Chile no lo tenemos porque en Chile ni siquiera tenemos Estado, es decir, de acuerdo a la Constitución, el Estado chileno no lo puede hacer.、Eh, son de las cosas fundamentales que hay que resolver hacia el futuro y que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio de la Constitución, que también se ha dejado un poco de hablar este último tiempo, pero que es un cambio fundamental y que creo que todas estas、eh, movilizaciones que se están haciendo. Tienen que avanzar también hacia esos objetivos fundamentales, porque si no, no va a ser posible producir cambios y no va a ser posible、eh, llevar adelante las la demandas que, que se están exigiendo. Diputados, dentro de esta cantidad de cosas que、eh, nos llaman la atención, la semana pasó algo realmente grotesco. Se conoció de que el Estado había comprado derechos de agua, había pagado. Algo así de 66 millones a un particular, para comprar derechos de agua que el mismo Estado le había transferido a título gratuito y permanente. Entonces, realmente, esto ya es un contrasentido completo. El Estado entrega el agua y después la compra, porque la necesita. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué es se puede la, hacer? Que las leyes que se han aprobado、eh, le confieren a los derechos、eh, de agua. La facultad, incluso que se puedan transar esos derechos de agua, o si sea, usted tiene un derecho de agua y puede a lo mejor tener crédito, lo puede vender, lo puede vender. Eso es insólito, eso es lo que queremos terminar、eh, con algún proyecto de ley que termine con eso. ¿eh? Pero ha sido difícil, incluso ahora los derechos humanos que habíamos puesto un tope, logramos ponerle un tope de 30 años, ahora son indefinidos de nuevo, por decreto del gobierno. Eh, son de las cosas que tienen que cambiar y que se pueden cambiar,、eh, por ejemplo, con, con esto de ponerle fin a la pesca de a r r a s t r o de la jibia, digo un pasito adelante que podríamos avanzar con la anulación de la ley de pesca en la Comisión de Hacienda, que pronto va a pasar a la sala. Que la anulación de la ley de pesca, que sabemos cómo fue aprobada, todos los c h a c h u l l o s que se hicieron, pero que también la entrega al mar por, por muchos años, o sea, indefinidamente a siete familias. Eh, so, esas son de las cosas profundas que hay que cambiar.、Yo、estoy muy de acuerdo con usted. ¿eh? Es algo insólito. Y yo ahora permítame a mí meter la cuchara antes de terminar. Quiero decir dos cosas. Una,、eh, el otro día hubo una actividad en Villa Grimaldi、eh, por un aniversario más de la desaparición de la dirección clandestina del Partido Socialista encabezada por Carlos Lorca.、Eh, yo, desgraciadamente, no pude asistir. Eh, por otras, q u e tenía otras obligaciones o t r a s cosas ya de compromiso, pero、eh, quiero decir que Carlos Lorca fue un, un gran dirigente político, fue secretario general de la Junta Socialista, s coincidió con Gladys en eso, jugaron un gran papel en el gobierno, d e la unidad popular, él fue diputado por Valdivia, me ganó a mí en unas elecciones, pero eso no quiere decir nada,、eh, tenía m o s muchas coincidencias. De pensamiento.、Eh, así que yo, mi salud de Jacá y mi reconocimiento a, a, a, a ese recuerdo de la, de la dirección, que todavía está desaparecida algunos compañeros del Partido Socialista. Y lo otro, en relación a este gran concierto por la paz hoy en la tarde, que tiene como objetivo principal el preservar la paz en América Latina, evitar la intervención militar en Venezuela. Yo creo que también hay que hacerlo extensivo este c o n c e p t o por la paz a nuestro propio país, a lo que ocurre en nuestro país, lo que ocurre fundamentalmente con el pueblo mapuche.、Eh, bueno, allí la zona está militarizada, se ejerce la violencia contra ellos, y este gobierno no solo no ha querido, yo creo que no es capaz de、eh, enfrentar la situación de otra manera,、eh, que es conversando sobre las demandas. Del pueblo mapuche, sobre todo respecto de su reconocimiento y su participación como pueblo en la vida nacional.、Eh, pero yo creo que también este c o n c e p t o de la paz debe estar dirigido a ello, porque、eh, el historial es muy feo respecto al pueblo mapuche,、eh, como lo, lo ha tratado el Estado chileno. Y、eh, usted hablaba del agua. Bueno, la violencia que se ejerce con, con esto de que algunos tengan concesiones de agua. Eh, contra las comunidades,、eh, lo que pasa en la cuarta región, en la quinta región, cordillera,、eh, que ahí las personas viven eh, siendo, eh, recibiendo la violencia de no tener agua, a que se le s niegue el, el agua, que el Estado no es capaz de entregarle agua, pero porque, porque algunos señores se la apropian. Entonces creo que el, el concierto por la paz tiene que ver con todo esto. Pero el concierto de la paz no es sinónimo de evitar la lucha social. Yo creo que la lucha social、eh, es el motor de nuestra sociedad, es el motor de los cambios políticos.、Eh, y algunos, claro, van a decir la paz es que no, haya, no se m u e v a nada, que no haya ningún movimiento social. No. Si puede haber movimiento social de manera pacífica,、eh, pero muy comprometida,、eh, y eso tiene que ver con la masividad. Y, siempre, y, y por, por los conductos democráticos en u e de s t r o país, m u y bien, diputado Guillermo t e l l e r presidente del Partido Comunista, agradecer la conversación de cada domingo con las auditoras, los auditores de Radio Nuevo Mundo, del programa de Domingo Domingo. Que tenga una muy buena jornada y una muy buena semana distrital. Bueno,、sí. muchas gracias a usted. Lo mismo para usted y también para nuestras auditoras y auditores. Y... Todos iremos al concierto con la paz, supongo. Así es. Nos estamos ¿Sale? despidiendo, ya nos pusieron la musiquita, Javiera. Se cortó. No, yo solamente、eh, insistir: es importante, todos aquellos que estemos con la paz, que se asista al concierto, pero、eh, dejar para la reflexión、eh, este momento tan particular que estamos pasando, donde、eh, hay una arremetida. Eh, importante de, que busca consolidar este modelo, este sistema, a que nos cuestionemos las cosas, a que no es casual que aquellos que siguen una línea intenten dar a entender que todo lo que ellos hacen es algo técnico, como si fueran decisiones justificadas y el resto fuera、eh, simplemente una especie de capricho, sino que al contrario, eh, ahí, eh, ojo, que nos llame la atención, que nos cuestionemos las cosas, porque la verdad es que aquí. No hay nada que sea casualidad. Don Patricio. Solo para terminar, en la semana, el día lunes,、eh, despedimos a un gran compañero、eh, del Partido Comunista, a un gran diputado de la República, a una personalidad chilena muy conocida, muy relevante. Me refiero, por cierto, a Jorge Insunza Becker. Y creo que es justo, es importante, es necesario recordar su voz. r e c o r d a r su presencia, porque se ha ido, como escribió alguien durante la semana, un imprescindible, un luchador de toda la vida. Yo, como conductor encargado de este programa, saludo <risa> por supuesto al conductor estable, a Julio, a Julio a Ugas, Julio Ugas, que se recupere. Juan Rivera, en los mandos técnicos, a Sergio Reyes, en la producción periodística, a nuestros entrevistados de hoy, Jorge Culón de i n t i l i m a n i Alfonso Durreste, senador vicepresidente de la Cámara Alta, y por cierto al diputado Guillermo Teguía. Dos fechas muy importantes, aparte de hoy, el gran concierto por La Paz, próximo domingo, la marcha no más a FP, y el 11 de abril, si no me equivoco, el paro de la CUT. Así, es. Así es, el paro activo de la CUT. Muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Nuevo Mundo.